Muy buenos días, ya son las 7 de la mañana y la temperatura, según la estación meteorológica de Teleelge, 19 grados con 7 décimas. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Es miércoles 8 de junio y por delante tenemos otro día veraniego con más calor que ayer. Se espera una máxima en torno a los 31 grados. Segundo día para los alumnos que están realizando las pruebas de selectividad en el campus de Elche. Con menos nervios que ayer y más tranquilos afrontan hasta mañana estos exámenes. Ayer estuvimos con ellos y hoy escucharemos algunos de sus testimonios. Y ya sabemos que se adjudicarán por un millón y medio de euros las obras... ...para solucionar definitivamente los socavones del puente del bimilenario. Se quiere hacer este año, se van a retirar todas las losas rotas del puente... ...y todo el material de relleno de mala calidad para hacer un buen compactado. Y mientras esperan los trámites, pues lo antes posible... El puente de forma parcial se cerrará para su reasfaltado con el fin de garantizar la seguridad vial. La inestabilidad de la ladera será uno de los temas que abordaremos hoy en nuestra tertulia con los periodistas Gaspar Macía y Sacramento Alvear. También hablaremos con la presidenta de Lampa, de la UCSMAR, quien nos contará los problemas de integración que sufren con la comunidad del Casablanca, dónde están reubicados y dónde permanecerán definitivamente. Ante la propuesta de derribo de su colegio el Ausia Smart. Son algunos de los temas que llevamos en nuestro relato informativo de hoy. Pero Antonio Bazán, hay más, hay más asuntos. Así que como hoy nos aprieta el calor, ¿qué te parece si abrimos esa ventana? Por favor. Para vamos que nos abríbala. entren eh, ese aire de levante. No sé si soplará hoy aire de levante, pero aquí sí, desde luego. Aire fresco en vea la cara. De que bufanda llevan De Gregalitramontana, a la peinote la sal cuyos son de tierra y mar traer de descontrolar y si la nau se enforsa Pues con el ritmo de este grupo valenciano, La Fumiga, vamos a comenzar nuestro programa, nuestro relato informativo, destacando las noticias que llevamos en el sumario. Antes de finalizar el año se comenzarán, se quiere comenzar las obras de reparación del pan del milenari, donde siguen apareciendo socavones. Lo antes posible se va a reasfaltar la zona hasta que se inicien estos trabajos de reparación que cuentan con una inversión de un millón y medio de euros y que contemplan la retirada de las losas rotas del puente y llevar a cabo un buen compactado del terreno. También hablaremos del Hospital del Vinalopo porque celebra su duodécimo aniversario. En el balance realizado por sus responsables han destacado las 200.000 intervenciones quirúrgicas realizadas, el 70% sin ingreso y también las asistencias en urgencias que superan ya el millón han destacado su gestión para reducir la lista de espera. Y la ONCE está celebrando su aniversario con una campaña de concienciación que también ha llegado a Elche. ¿Se imaginan cruzar la plaza de Baix sin verla? Pues es lo que experimentan quienes se acercan a la exposición que la ONCE inauguró ayer en esta plaza pública. El Elche Club de Fútbol ha propuesto la renovación de contrato a tres jugadores, Omar Mascarell, Diego González y Javier Pastore. El club ha puesto toda la carne en el asador por el primero. Espera que no haya problemas con el segundo y ya hay un principio de acuerdo con el tercero. Los que pueden salir son Iván Marcone, por cuyo traspaso se quiere conseguir, según Bragarnic, el propietario del club, sobre los dos millones de euros. En TeleH, Radio Marca La Glorieta, el programa que madruga contigo. Siete de la mañana, cinco minutos, comenzamos el relato informativo Rosmario Alonso. Bien, pues lo hemos eh, destacado. Las previsiones son que antes de final de año comenzar la reparación definitiva del puente del bimilenario con una inversión de casi millón y medio de euros para tratar de solucionar los problemas de socavones. ...antes se va a realizar un reasfaltado de urgencia... ...mañana, pasado mañana o el lunes lo antes posible... ...para garantizar la seguridad vial y ganar tiempo... ...hasta el inicio de las obras. Nos cuenta esta noticia nuestra compañera Marga García... ...muy buenos días. Buenos días Ros, la aparición reiterada de socavones... ...en la rotonda del Pond del Bimilenari ...se ha convertido en un grave problema en los últimos años... ...tras los estudios que descartan problemas estructurales... ...en el puente... Apuntan a corrimientos de tierras subterráneos y al peso que supone el paso de más de 20.000 vehículos cada día, provocando el mal estado de las losas y del material de relleno que rodea el contrapeso del puente. Más de 1.300 metros cuadrados de actuación que comenzarán antes de final de año y que se centrarán en la retirada de las losas para reconstruirlas y rellenar la rotonda con materiales de buena calidad. Ahora, Es momento del proceso de licitación que por primera vez se llevará a cabo de forma conjunta el proyecto de ejecución y las obras para así ganar tiempo. Hasta entonces se realizará una actuación de reasfaltado de urgencia para garantizar la seguridad vial y ganar tiempo hasta el inicio de las obras. La reparación definitiva supondrá una inversión de casi 1,5 millones de euros. De ahí que ya se busque financiación para afrontar esta actuación que requerirá ...además de una modificación presupuestaria y que se prolongará durante seis meses. Eso sí, aún no se sabe si habrá que cortar el tráfico, el puente, durante ese tiempo. Una zona de mucha pendiente, una zona muy escarpada y que, que puede llevar a provocar corrimientos subterráneos de tierras incluso algún tipo de circulación de agua subterránea que de momento no ha sido encontrada y ha añadido al peso que soporta en este caso del tráfico rodado que el terreno de relleno se haya ido compactando con el paso de los años y hundiendo y eso es lo que haya podido hacer también que pierdan apoyo las rosas de transición y al final partan por el paso de vehículos. Pues seguimos con las soluciones que se están aportando a los problemas... ...que provocan los socavones en esa zona de la ladera del río. Las madres y padres del Colegio Ausias Mark ...están asumiendo el derribo del colegio... ...ante los graves problemas estructurales que sufre... ...por estar sobre una ladera inestable. La presidenta de Lampa, Isabel Grande, considera que la solución propuesta... ...la de integrarse en el Colegio Casa Blanca, como hasta ahora... ...es poco viable porque la convivencia durante este curso ha sido mala, muy mala, y lamenta que no se haya hecho nada desde Educación por mejorar la integración de ambas comunidades educativas. Eh, nos trasladan corriendo de prisa a un colegio. Eh, resulta que ese colegio está ocupado por 100 alumnos más y nosotros no tenemos nuestros derechos en ese colegio, no tenemos nuestras propias aulas, no tenemos... ...derecho a opinar ni a, ni a manejar la escuela como era antes... ...que antes teníamos la escuela, subíamos, bajábamos... ...hacíamos nuestra forma de convivencia... ...que la convivencia entre nosotros era buena... ...porque éramos prácticamente una familia... ...todos nos apoyábamos, todos nos ayudábamos... ...pero ahora esa convivencia y esa que teníamos no lo tenemos... ...incluso estamos teniendo enfrentamientos... ...que no estamos de acuerdo en cosas... Eh, nos reclaman al APA cosas que no podemos hacer. Ha señalado además que esta misma tarde se va a reunir el AMPA del AUSIASMART para decidir si continuar con las movilizaciones de protesta. Y hay más colegios en Elche que tienen más suerte que el AUSIASMART porque ya están cumpliendo sus 50 años de vida. Ayer hablamos del Mediterráneo y hoy. También hablaremos del que está a su lado, el San Fernando. Su comunidad educativa lo va a celebrar con una gala en el Parque Deportivo este viernes. Generaciones de alumnos y profesores que han pasado por el centro educativo se volverán a ver para rememorar vivencias, anécdotas y momentos. El colegio se construyó en Altavix en la década de los 70, cuando la población creció y en la zona se crearon diversos centros como el Víctor Pradera, ...o el San José de Calasanz, colegio con el que comparten patio... ...y cuyo nombre cambió a Mediterráneo... ...escuchamos a Araceli Villanueva, directora del San Fernando. Estamos muy orgullosos de haber llegado hasta aquí... ...son 50 años de vida de un colegio... ...que dan para muchas vivencias, anécdotas... ...y momentos que merecen ser celebrados... ...por ello el próximo viernes por la noche en el Parque Deportivo... Queremos hacer una gala a la que invitamos a todas las generaciones de alumnos, profes que han pasado por aquí, por el cole, por el San Fernando. Y hoy con más tranquilidad que el primer día continúan los exámenes de selectividad en el campus de Elchim. Allí estuvimos ayer y tras el examen de historia en el que se preguntó sobre la transición española pudimos hablar con algunos de los aspirantes universitarios que vieron cómo los nervios se apagaban conforme avanzaba la mañana. Ahora bien, o sea, al principio estaba atacada y me dolía incluso el pecho y todo, pero ahora ya más relajada, después de la historia. Bueno, a ver, ha sido complicado. Esta mañana me he levantado y he dicho, madre mía, no me lo creo que esté, aquí, que esté el día aquí ya, pero creo que, bueno, el primer examen que ha sido Historia de España, creo que más o menos lo he podido llevar bien, así que estoy contenta y ahora por los siguientes. Y como de costumbre, hay alumnos que aún no saben por qué grado se van a decantar en un futuro y otros que lo tienen bastante claro y esperan llegar a la nota que necesitan para poder entrar. En definitiva, son días importantes para ellos y en el que se acumulan muchas emociones. Quiero estudiar el doble grado, de periodismo y audiovisuales, y piden un 11. Entonces, no sé si me dará, pero bueno, yo voy a intentarlo, vaya. Pues no lo tengo claro aún. Eh, estoy aún, depende... de que saque y todo eso, pero no sé, me gustaría algo relacionado con ciencias de la salud. Acabarán este jueves esas pruebas y deberán esperar al viernes 17 de junio para conocer las notas. Y más asuntos. Eh, si la pasada semana se celebró el décimo aniversario de la implantación del hospital privado Imet en el Parque Empresarial, esta semana le toca el turno al hospital Vinalopó porque cumple 12 años. Sus responsables en rueda de prensa hicieron balance ayer y sacaron pecho porque, según sus cifras, este Departamento de Salud es el que registra mejores tiempos de espera de la Comunidad Valenciana. Aseguran que un paciente se opera en el Vinalopó en la mitad de tiempo que en el resto de hospitales. Nos cuenta esta noticia. Yanire Perona, muy buenos días. Buenos días, Ross. Pues sí, el Grupo Sanitario Rivera celebró ayer su duodécimo aniversario pensando ya en esos retos futuros con nuevos proyectos de innovación en los que ya se está trabajando, como las startups, la telemonitorización, la inteligencia artificial o el Big Data. Con estas nuevas iniciativas no solo se espera prevenir enfermedades, sino predecir qué enfermedades va a desarrollar la población en un futuro para poder adelantarse a ellas. Además, a lo largo de este año se ha incorporado nuevo equipamiento y mejorado unidades como Diálisis, Hospital de Día o el Departamento de Hemodinámica, este último con el fin de seguir garantizando la asistencia 24 horas a sus pacientes. El equipo directivo del centro presentó ayer el balance de estos 12 largos años y cabe destacar que han habido cerca de 200.000 intervenciones, de las cuales el 70% han sido sin ingresos y las asistencias en urgencias superan ya el millón. Continuamos siendo el departamento que mejor gestiona los tiempos de espera, tanto en, en consultas como en, en demora quirúrgica. ¿Eh? Estamos ahora mismo eh, justo eh, por debajo, el doble o la mitad en este caso de la media de la comunidad valenciana, como año tras año ha venido sucediendo desde que empezamos. ...a gestionar este, este departamento... ...así como la lista de espera de, de, de consultas. Y en clave de sucesos les contamos... ...que la policía local detuvo el pasado mes de mayo... ...a un hombre de 27 años... ...por colarse en una casa de campo en Alzabares... ...el propietario recibió un aviso de alarma... ...pero el sospechoso huyó del lugar al ser descubierto... ...pero fue localizado en la carretera de Santa Pola... ...gracias a la descripción que facilitó el dueño de la casa... Lo, ...lo encontraron caminando por la vía... ...con restos de suciedad y arañazos recientes... ...y dijo a los policías que volvía de hacer deporte... ...el hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales. Y la educación es clave para combatir el cambio climático... ...por ello, i del Delche y Dracua... ...organizaron ayer unas jornadas para concienciar... ...de la importancia que tienen las buenas prácticas... ...en el tejido social y productivo... ...para combatir la crisis climática... Se celebraron esas jornadas en Elche y esta es la crónica realizada por nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Bajo el título Climas para el Cambio, se han celebrado este martes unas jornadas de concienciación organizadas por Aigoes de Elche e Hidracua. En ellas se ha abordado cómo los sectores sociales y productivos más representativos de la comunidad valenciana, trabajan contra la crisis climática, como ha explicado Federico Bullor, el director de Innovación Cultural. Y es que el agua es uno de los recursos naturales que se debe gestionar con conciencia y responsabilidad, según ha comentado Javier Pieto, el, el director y gerente de dels. También durante la mesa redonda se ha incidido en la necesidad de educar en cambios de hábitos para tener sistemas productivos y ciudades más amables con el planeta. Somos responsables y todos tenemos algo que hacer para luchar contra el cambio climático y por otro lado el compromiso de las administraciones públicas, de las empresas y sobre todo en aquello que es práctico. El agua es un bien escaso, el agua es algo en lo que nuestra ciudad se ha puesto como ejemplo desde la llegada de esa empresa mixta que supuso sobre todo la modernización en nuestra ciudad y además, sin duda alguna, esa sensibilización de entender que ese cambio climático está en nuestras manos. Aprovechar los recursos, trabajar sin duda alguna en colaboración entre las empresas, las, las administraciones públicas y la ciudadanía, es la clave fundamental para que logramos, sin duda alguna, luchar contra el cambio climático. Hemos escuchado a Federico Buyolo, director de innovación cultural de la Fundación Ortega Gasset, Gregorio Marañón. Y ahora vamos a escuchar al gerente de IWES dels Javier Prieto, quien subrayó la necesidad de trabajar por reutilizar el agua. El cuidado del medio ambiente, a respetarlo, porque bueno, eh, el agua es parte de ese medio ambiente. No solamente tenemos que suministrar un agua limpia, un agua. ...para que el ciudadano la pueda beber... ...también nos tenemos que preocupar de que el ciudadano... Eh, ...una vez que la vierte, que la devuelve... A, ...al sistema de saneamiento, la depuremos... Eh, que, sea, ...que ese agua sea recuperada y regenerada... ...de la mejor manera, lo más correcta posible". Mientras que el alcalde, Carlos González... ...quien participó en esta jornada... ...reconoció que se debe seguir aplicando medidas... ...para luchar contra el cambio climático... Fundamentalmente tenemos que trabajar para favorecer la concienciación de todos los ciudadanos de la importancia que tiene el que nos impliquemos en la lucha contra el cambio climático en lo cotidiano. Desde lo cotidiano cada ciudadano tiene, tenemos mucho que hacer eh, en, en nuestra vida eh, diaria, en el trabajo en nuestras empresas, tenemos mucho que hacer para frenar el cambio climático. Desde cuestiones que tienen que ver con el reciclaje, cuestiones que tienen que ver con la economía circular, con el recurso. De, de, con el uso de los recursos, la energía, el agua potable, eso por una parte y por otra parte desde luego desde las administraciones públicas tenemos mucho que hacer en el ámbito de la concienciación y también en el ámbito práctico, en el ámbito de tomar decisiones que contribuyan a reducir las emisiones. Y seguimos hablando de cambio climático, porque Valencia es la ciudad a la que Elche mira para establecer sus medidas de transporte sostenible. Pero esta vez Valencia y Elche se han unido para en común coordinar políticas verdes que combatan la emergencia climática. Según la concejal de movilidad, Esther Diez. Se debe aprovechar la experiencia de Valencia en su candidatura a Capital Verde Europea para impulsar la de Elche, Elche 2030. En la reunión entre Esther Díez con el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y el concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, priorizaron la movilidad sostenible, la transición energética o la protección de espacios naturales. Escuchamos a Esther Díez. Dinar. ...algunes de les actuacions que estem portant a terme. Coneixen en detall actuacions com el Pla d'Infraestructura Verda i Biodiversitat del municipi de València o per exemple també el Pla d'Agricultures Urbanes que s'està treballant des de la Regidoria d'Ecologia Urbana i que volem també aplicar al nostre municipi i com no ese treball... Die in de is, en in de buurt is, de en een in de buurt is, de buurt is, en die een in de buurt is, in de en en die een stap in Hablamos de otras jornadas, las que se llevaron a cabo ayer en el Centro de congresos sobre patrimonio cultural, organizadas por el Acuerdo Territorial de Empleo de Elche. Técnicos y especialistas hablaron sobre la situación del patrimonio cultural, especialmente de los bienes de interés cultural, poniendo énfasis en las oportunidades que ofrece su puesta en valor para generar empleo y riqueza. Todo ello a través de dos ponencias y una mesa redonda en la que intervino el jefe de Servicio Técnico de Arquitectura y Patrimonio, Julio Sagasta. Ese acuerdo territorial de empleo está constituido además por el Ayuntamiento, por Comisiones Obreras y también UGT y la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana. Una de sus últimas acciones fue la puesta en marcha del Espai Virtual, un portal para la promoción del trabajo, la formación y el emprendimiento en el municipio presentado el pasado jueves en el Instituto Severo Ochoa. Y abrimos el capítulo de la política porque el candidato del Partido Popular, Pablo Ruz, se reunió ayer o esta semana, mejor dicho, con el representante de los autónomos de la Comunidad Valenciana. Según Ruz, se trata de mostrar el apoyo de este partido a un sector tan castigado y maltratado por las administraciones, pero también para escuchar todas las propuestas posibles con el fin de mejorar la situación de los autónomos de Elche. Lo escuchamos. Seguir construyendo nuestro proyecto de Ciudad Real para todos y con todos. Les hemos planteado tres medidas esenciales que vamos a poner en marcha a partir del año que viene. La reducción drástica de los impuestos, porque se puede hacer por parte del ayuntamiento. La agilización de la administración. La administración no puede ser un problema, tiene que ser colaboradora de los que generan riqueza y empleo. Y en tercer lugar, eh, reivindicaciones eh, que nos plantean las vamos a integrar en ese plan integral de desarrollo económico que consideramos esencial para eh, el futuro de Elche a medio, corto y largo. Y con motivo de la semana de la once, la Plaza de Baix acoge una exposición para acercar a la ciudadanía esos elementos cotidianos que utilizan en el día a día las personas con ceguera o baja visión, pero siempre adaptados a sus características. Es el caso de los cuentos, juegos de mesa, como el parchís o las cartas, un globo terráqueo en braille, pero también máquinas de escribir y ordenadores, material de cocina o mandos para activar semáforos. Se trata de concienciar cómo se puede mejorar la calidad de vida de estas personas simplemente adaptando estos objetos tan útiles para todos. También es posible realizar un circuito de movilidad para ponerse en la piel de estas personas en su vida diaria. Escuchamos a la Edil de Sanidad, Mariola Galeana. El objetivo principal de esta iniciativa es concienciar e informar a la sociedad de que las personas ciegas con discapacidad visual grave, con las adaptaciones necesarias, pueden estudiar, jugar, ser independientes en las tareas de su vida diaria y moverse por la ciudad, así como integrarse, como otros ciudadanos, en la vida sociocultural de su ciudad. También tiene como finalidad que la sociedad, la sociedad conozca más de cerca tanto... Y están de celebración en la Alcudia porque vuelve a ser el escenario del Festival de Teatro Clásico... ...que arrancará el 12 de julio en este yacimiento arqueológico y tendrá lugar hasta el 22 de ese mismo mes. El yacimiento ilicitano acogerá ocho representaciones, cuatro de teatro de la enseñanza y cuatro profesionales. La décima edición de este festival espera igualar el número de espectadores que la última edición de 2019... Antes de la pandemia cuando asistieron 2500 personas. En estos 10 años de festival de teatro clásico más de 12000 personas han disfrutado de las representaciones teatrales organizadas. 101.4 Teleeich Radio Marca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 Poda porta a porta. Sí, recollim la vostra poda fins a 1000 litres de capacitat a la porta de casa de manera gratuïta. Envié un WhatsApp al 680-363-774. Indiqueu peron cal pasar per a recollir la poda, ficada en una bosa o llegada a un Cordes. Servei de recollida de poda porta a porta. WhatsApp 680-363-774. És un servei d'Utelche i Ajuntament Este viernes, Teleelch Radio Marca sale a la calle para hablar del quinto contenedor. Sigue un programa especial de Entre Amigos con Rosa Lucas desde la Plaza Salvador Allende, en el barrio del Pla. Y recuerda que puedes verlo en teleelch y teleelch.es. Este viernes a las 10 y cuarto, Teleelch Radio Marca, en directo desde el Pla. Con la colaboración de de Elche. 7 de la mañana, 27 minutos. La Glorieta sigue su camino. La hora, las, eh, como hemos dicho, 7.27 y la temperatura 20 grados con una décima. La, la humedad del 62%. Juan Aguillo, tu punto Citroën más cercano, patrocina el deporte con Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. Sin prisa, pero sin pausa, sí se está acometiendo desde la dirección deportiva del Elche Club de Fútbol la planificación para la próxima temporada, teniendo en cuenta que hay una base importante de hasta 17 futbolistas con contrato en vigor, aunque no todos ellos continuarán. El caso Iván Marcone con el paso de las semanas y sobre todo de los próximos dos meses tendrá un final seguramente feliz para las arcas del Elche Club de Fútbol. Bragarnic espera conseguir cerca de 1.900.000 euros por el traspaso del jugador argentino a Independiente de Avellaneda. Pero el futbolista tendrá que hacer una importante rebaja en su salario para conseguir que también el club argentino pueda pagar ese traspaso en varios plazos a la entidad blanquiverde. Otros que pueden salir, caso Peremilla sigue enquistado en el club, hay absoluta tranquilidad y se remiten al contrato firmado en su día por el que, en caso de permanencia, el Elche le renovaría una temporada, mientras que para Milla... En este caso no hay cláusula y el futbolista se considera libre. Pero el objetivo ahora mismo es intentar cerrar las renovaciones de Omar Mascarell, objetivo número uno, Diego González y Javier Pastore. Con este ya se llegó a un acuerdo para eh, conseguir, en este caso, que el futbolista argentino siga una temporada más, sobre todo viendo su rendimiento en el último partido. Pastore. Yo lo que sé hoy que el físico me da para jugar... ...muchísimo más en Elche y seguramente en cualquier otro tipo de, de equipo... ...porque hacía no sé cuántos meses que no jugaba de titular... ...y hoy jugué 70 minutos y la verdad que me sentí súper bien... ...haciendo muchísimas cosas de las que hago normalmente cada día... ...y, y que hacía mucho que no la hacía... ...la verdad que físicamente me siento muy bien... ...y veremos, veremos qué pasa... ...la verdad que yo ya estoy muy contento por lo que hizo Elche este año... ...por quedarse, la permanencia, porque viene el centenario y porque hicimos el récord de puntos. Al final eh, voy a salir en ese equipo y eso me, me hace muy feliz. Pastores se reivindicaba tras el último partido de que el tono físico ya era mucho mejor y se dejaba a querer. Lo cierto es que las dos partes ya han negociado y hay un principio de acuerdo. Habrá que ver en las próximas semanas si finalmente se hace oficial. Hasta luego.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 Mal buen día con el viento de componente sur y la masa de aire cálido que nos viene acompañando desde hace días. Hoy van a subir las temperaturas durante esta madrugada, cielos prácticamente despejados, situación de viento en calma y temperaturas que de nuevo han bajado en el sur del Candelts. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelts, hemos alcanzado una mínima en torno a los 19 grados, 20 grados en Torrellano, en Santa Pola, Tabarca, la temperatura no bajaba de los 21 y en pedanías del sur como Matola, Derramador o Valverde. ...hemos alcanzado valores en torno a los 16 grados... ...hoy tendremos una jornada marcada por la estabilidad atmosférica... ...ambiente soleado pero con paso de intervalos de nubosidad de tipo alto... ...viento en calma a primeras horas... ...a partir de media mañana se activará el viento flojo de componente sur que hará que suban las temperaturas. Aquí en la ciudad alcanzaremos una máxima en torno a los 31. En buena parte del territorio rozaremos los 31 o 32 grados. Incluso en pedanías de interior como Matola podríamos alcanzar los 33 grados. Mañana jueves, predominio a cielos despejados. Por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Esto hará que bajen las temperaturas. De hecho, mañana ya alcanzaremos valores en torno a los 30 grados en buena parte del territorio. Y de cara al fin de semana continuará la estabilidad atmosférica con ambiente soleado, temperaturas en torno a los 30 grados, el domingo podrían subir hasta los 31 y es que con el viento de componente marítima las temperaturas no se disparan más allá de los 30 o 31 grados.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 Este sábado en el Or del Gat comienza la fiesta de la cosecha, la fiesta de la collita, organizada por la asociación Bolén Palmear. Queremos eh, hablar con su presidenta, Susi Gómez, para conocer los detalles de esta fiesta y sobre todo el porqué en el Or del Gat. Muy buenos días, Susi. Hola, buenos días, Merit. Primero, la fiesta de la collita, ¿por qué? ¿Por qué en el Or del Gat? Bueno, eh, no sé si, si recuerdas que en noviembre eh, de, del año pasado, eh, para conmemorar el 21 aniversario de la declaración del patrimonio como patrimonio de la humanidad del palmeral, pues hicimos una, una, un acto invitando a la gente para eh, sembrar, eh, le llamamos sembrar los, los huertos, ¿no? para, para reivindicar que queremos un, un palmeral vivo, un palmeral agrícola, activo. Eh, bueno, hicimos eh, este acto ahí en el Ordelga, porque además eh, estábamos también reivindicando que el uso que queremos muchos colectivos, porque esta, este, esta actividad la organizamos entre una docena de, de colectivos ilicitanos. Eh, queremos que el uso se le dé a la casa del Ordelga, que sabes que se va a renovar, se va a rehabilitar, eh, no sea para casa del Cester, sino que tenga un uso relacionado con el palmeral. ...y por eso eh, esta localización... ...ahora, en, en aquel entonces, en, en noviembre plantamos eh, semillas de cebada... ...y ahora pues toca la cosecha, toca recogerla... ...y queremos hacer una fiesta para celebrar que, que ha sido todo un éxito. ¿Y qué vais a hacer con la cebada recogida, recolectada? Bueno, va a ser una, una cosecha simbólica... ...porque tampoco, bueno, con estos calores tampoco está el tema... ...para, para ponernos a recogerla toda pero eh, bueno, la gente se llevará a sus ramos de, de cebada a su casa y, y lo que queremos es que eh, ver también, porque esto es la primera vez que, que se hace Natalmea, de este tipo de, de actividad. Uh -huh. Como sabes, las, todas las, las partilas de los huertos se mantienen en cultivar. ...y eh, nosotros queremos reivindicar que no sería tan complicado... ...y que eh, con participación ciudadana y voluntad política... ...pues se podría conseguir que, que estos bancales estuvieran habitados... ...no solo por los vegetales que, que se siembren... ...sino también por, por una, una fauna que va que asociada a, a los cultivos. Entonces, eh, en principio, bueno, pues la cebada... ...explicaremos lo, los usos de la cebada para que la gente conozca... ¿sí? ...y haremos algunos talleres para, para niños y para adultos... ...haremos pues una fiesta... Y, ...y la recogida es digamos simbólica ¿no?... ...es una recogida simbólica... ...y, y lo que queremos es que vean que, que simplemente... ...con la siembra que hicimos en noviembre... ...cómo, cómo se ha, ha crecido esta cebada ya sola... ...porque no se le ha, no se le ha dado ningún riego... ...ni se ha hecho nada con ella... ...cómo, está de, de bonito, cómo están de bonitos los bancales y el huerto... Esa parte de huerto está sembrada y que eh, proba probablemente, y es lo que queremos ver, es que una vez este bancal eh, labrado, que es lo que suele hacer el, el mantenimiento que hace el ayuntamiento de esos bancales es labrarlos, una vez labrado, el año que viene probablemente vuelva a germinar estas semillas y vuelva otra vez a resembrarse ella sola. ¿Quién puede participar en esta fiesta? ¿Quién, ¿A quién va dirigida? quién se puede apuntar? Porque es este sábado a las 11 de la mañana. Sí, a partir de las 11, más o menos, y, y puede ir todo el mundo. Queremos, sobre todo, pues, que la, la que joven, los niños, que quizás estén... Bueno, los mayores también. Eh, somos muy urbanitas y a lo mejor no, no hemos visto nunca cómo se ciega un cereal, ¿no? Pues eh, sí, pues, nos preocupa un poco lo que acabas de decir, porque vuestra siembra eh, no, ha, no, ha, no ha tenido ningún cuidado, ningún riego. ¿Esto significa que en el Lord del Gat no se riega? ¿En el Lord no se riega? No sabemos. O sea, a ver, estuve, yo, yo personalmente estuve no hace mucho para ver cómo estaba el cereal, cómo estaba la, la cebada y hacer unas fotos y tal y, y lo que vi es el abandono total de, de la parte jardinada del de los de aparte que sabemos que la casa está cayendo a pedazos pero incluso toda la parte más cercana a la casa toda esa zona de huerto que estaba está jardinada y estaba más o menos cuidada pues está totalmente abandonada totalmente no hay ningún cuidado eh, bueno ni los caminales están no, no, intransitables entonces supongo que tendrá su turno de riego como tienen toda la porque allí llega la un ramal de la acequia mayor entonces tendrá su, su turno de riego para regar lo suponen pero ustedes no piden, piden información no. no piden ustedes información al equipo de gobierno de cómo realizan o cómo están cuidando ese huerto tan emblemático está muy descuidado está muy descuidado y Si no se sabe, el, el, el clima del riego es un poco um, incógnita, ¿no? No sabemos muy bien qué huertos se riegan, con qué tipo de agua, con cuáles... No sé si, si lo saben también el, en las dependencias que si deberían saber. Si, tienen, si lo saben, imagino que el señor que si está encargado del riego lo sabe, pero eh, si tienen un calendario o tienen un, ¿no sabes? un yeah. calendario marcado de cuándo se debe... Yo imagino, yo creo que no... No hay, no se sabe cada huerto cuándo le toca, qué cantidad de agua recibe, todo eso son cosas que estamos pidiendo, sabes que, que llevamos ya tiempo y más desde que, que se, se promulgó la nueva ley del palmeral y que se debe establecer el, el plan de uso y gestión, donde se debe, se debe valorar todas estas cosas. Pues de momento no hay plan de uso y gestión y tampoco nuevo patronato del palmeral. ¿Ustedes se están esperando, tienen ya la convocatoria del nuevo patronato? ¿Qué, qué información tienen? A ver, eh, no, se, no se ha hecho ninguna convocatoria para tomar parte del, del patronato, pero eh, nosotros ya, lo que fue en enero o principios de año, hicimos la solicitud mmm, pertinente al patronato del Palmeral y a la concejalía de, de que de, nuestro deseo, para hacerles partícipes, de nuestro deseo de formar parte de que Bolén Palmeral participara en el patronato y en, en la Junta Gestora del Palmeral. Eh, su, les mandamos un escrito por la, la sede electrónica y lo solicitamos. Y, y luego, bueno, eh, por digamos, casi casualidad, nos enteramos de que estaban asombrados de que solo había dos dos asociaciones que habían solicitado y estaban ya creo que a finales de, de abril o bueno que no nadie lo había pedido o sea que ellos estaban como esperando que las asociaciones lo pidieran y parece ser que las asociaciones estaban esperando como que se convocara ¿sí? ya. entiendo que el, el tema pues se, sido convocará, este, se convocará eh, se convocará no se va a convocar eh, nosotros eh, cuando nos enteramos de esto a, eh, Avisamos a todas las asociaciones que pensamos que podrían tener algún interés en pertenecer al patronato, que nos pusimos en contacto con todas ellas, le mandamos la información de cómo lo habíamos hecho, de que lo solicitaran y parece ser que ya hay muchas que se han movido pero no va a haber una convocatoria. eso es una solicitud que tú, como asociación, haces particularmente, o sea, como asociación lo, lo haces, pero pues que el ayuntamiento no tenía pensado ya. convocar nada. Bien, pues pero habrá la que la esperar razón, a la respuesta de estas solicitudes. Susi. Creo que, que sí, que bueno, según nos mandó un mensaje el concejal, que ya estaríamos, vamos, o sea, con el palmeral ya formaría ya forma ya forma parte, parte. De, de cuando se cree el nuevo patronato. Pero las otras asociaciones... No, hay muchas que me dicen que no han tenido respuesta. Pues nos no, quedamos. Nos tenemos uh -huh. que poner el punto final, nos quedamos con esa fiesta de la collita de este sábado 11 de junio a la a partir de las 11 de la mañana en el Ort del Gat. Gracias. Muy bien.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 Cuando faltan 15 minutos para llegar a las 8 de la mañana vamos a recordar en titulares las noticias con las que hemos comenzado el relato informativo a las 7 de la mañana. Hemos comenzado hablando del puente del Bimilenari porque antes de finalizar el año quieren comenzar las obras de reparación de este puente, donde siguen apareciendo socavones. Y además, lo antes posible, esta semana o la que viene se va a reasfaltar la zona hasta que se inicien esos trabajos de reparación, que cuentan con una inversión de casi millón y medio de euros y que contemplan pues, la retirada de las losas rotas del puente y llevar a cabo un buen compactado del terreno. También les estamos hablando del Hospital del Vinalopó, que celebra su duodécimo aniversario. En el balance realizado por sus responsables han destacado las 200.000 intervenciones quirúrgicas realizadas, el 70% sin ingreso. También las asistencias en urgencias, que superan el millón de urgencias. Han destacado su gestión para reducir la lista de espera. Y la 11 se encuentra celebrando su aniversario con una campaña de concienciación que también ha llegado a Elche. ¿Se imaginan cruzar la plaza de Bay sin verla? Pues es lo que experimentan quienes se acercan a la exposición que la 11 inauguró ayer en esta plaza pública. El Elche Club de Fútbol, como cada mañana Paco Gómez, nos está contando que el equipo ha propuesto la renovación de contrato a tres jugadores. A Omar Mascarell, a Diego González y a Javier Pastore.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 zo kreeg La Glorieta con Rosmarie Alonso y Antonio Bazaño. No seáis innovadores. Los sueños son locos hasta que se consiguen.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 7 sí, de la mañana, 53 minutos. La temperatura 21 grados con 4 décimas en esta mañana de miércoles, 8 de junio 2022. Juan Agullo, tu punto Citroën más cercano patrocina el deporte. El que nos trae cada mañana, don Francisco Gómez. Buenos días, Paco.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 Demesol Ingeniería, expertos en energía solar. Visítanos en calle Gilberto Martínez 35 de Elche y en www.demesol.com 101.4 Teleelch Radio Marca. Cada noche en Teleelch te informamos de todo lo que pasa en la ciudad. Telenic, el informativo de Elche con Salvador Campello. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazaño. Son las 8 de la mañana, hemos llegado a la segunda hora del programa La Glorieta de este miércoles 8 de junio, un día en el que se van a presentar pues, la campaña de verano en las piscinas municipales descubiertas de este municipio y además es el segundo día para los alumnos que están realizando las pruebas de selectividad en el campus de Elche, Con menos nervios que ayer y más tranquilos afrontan hasta mañana estos exámenes que son importantes para acceder en función de la nota a los grados deseados. Además, ya sabemos que la reparación del puente del bimilenario costará casi un millón y medio de euros y que, mientras se tramita la adjudicación de este proyecto, esta misma semana o la que viene, de forma urgente, cerrarán el puente de forma parcial para su reasfaltado. Además, la inestabilidad de la, de la ladera del río será uno de los temas que abordaremos hoy en nuestra tertulia con los periodistas Gaspar Macía y Sacramento Alvear. Eso será en la tercera hora del programa. También hablaremos con la presidenta del AMPA, de Lampa, de Aussias quien nos contará los problemas de integración que sufren con la comunidad del Casablanca, donde están reubicados y donde permanecerán definitivamente ante la propuesta de derribo de su colegio Ausia ...son algunos de los temas que llevamos en nuestro relato informativo de hoy miércoles... ...y a las 7 de la mañana ya saben que hemos comenzado ese relato... ...con la crónica de nuestra compañera Marga García sobre el puente del Bimilenario... ...así que volvemos a escucharla, muy buenos días Marga, cuéntanos. Buenos días Ros, la aparición reiterada de socavones en la rotonda del Ponte del Bimilenario... ...se ha convertido en un grave problema en los últimos años...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 Ha señalado además que esta misma tarde se va a reunir el AMPA de Lausiasmar para decidir si continuar con las movilizaciones de protesta. Y hay colegios en Elche que tienen más suerte que Lausiasmar porque ya están cumpliendo sus 50 años de vida. Ayer hablamos del Mediterráneo y hoy...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 Estoy aún, depende de qué saque y todo eso, pero no sé, me gustaría algo relacionado con ciencias de la salud.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 Buenos días, Ross. Bajo el título Climas para el Cambio, se han celebrado este martes unas jornadas de concienciación organizadas por Aigoes Delch e Hidracua. En ellas se ha abordado cómo los sectores sociales y productivos...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 Y el alcalde Carlos González eh, también señaló que se debe ir implantando medidas para luchar contra este cambio climático.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 orden, enige de actuaties die zijn voor het terme, in detail actuaties zoals het plan infrastructuur, Verde en biodiversiteit in de Valencia, of bijvoorbeeld ook dat plan van de groene landbouw die we hebben gedaan de regio van de regio van de regio van de regio van de de regio municipi. En regio van dat is in de Valencia en die is volgut zijn tussen de finalisten aan Capital Verde Europea in de 2024 een werk dat we hebben ook uit de l'Ajuntament d'Els dat we kunnen gebruiken voor de onze candidature in de 2030 in definitiva, aanvangt in politiques verdes dat garantijken een stad saludable per als nostres veïns en veïnes Hablamos de otras jornadas, las que se llevaron a cabo ayer en el Centro de Congreso sobre Patrimonio Cultural, organizadas por el Acuerdo Territorial de Empleo de Ilche. Técnicos y especialistas hablaron sobre la situación del patrimonio, especialmente de los BICS, los Bienes de Interés Cultural, poniendo énfasis en las oportunidades que ofrece su puesta en valor para generar empleo y riqueza. Y más asuntos. El candidato del Partido Popular, Pablo Ruz, se ha reunido con representantes de los autónomos de la Comunidad Valenciana. Según Ruz, se trata de mostrar el apoyo de este partido a un sector tan castigado y maltratado por las administraciones, pero también escuchar todas las propuestas posibles para mejorar la situación de los autónomos en el Lo escuchamos. Les hemos planteado tres ideas esenciales que queremos poner en marcha a partir del próximo año. Reducción drástica de los impuestos, porque se puede hacer, donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los que consumen. En segundo lugar, agilizar la administración, administración ágil, administración fácil. El ayuntamiento no puede ser un enemigo, sino un amigo colaborador de los que generan riqueza y empleo. En tercer lugar, integrar las propuestas que nos han trasladado en ese plan integral de desarrollo económico de la Ciudad de Che que queremos poner en marcha. Y con motivo de la semana de la 11, la Plaza de Baix acoge una exposición para acercar a la ciudadanía esos elementos cotidianos que utilizan en el día a día las personas con ceguera o con baja visión, pero siempre adaptados a sus características. Es el caso de los cuentos, los juegos de mesa, como el o las cartas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 Y ayer en el aula cultural de la Lacan, Felicidad Alarcón volvió a recordar a su padre, el poeta y escritor Ramón Alarcón, en su 110 aniversario de nacimiento, con un acto de homenaje sobre su vida y obra. En el acto, Juan López, quien hace 50 años ofreció uno de sus ojos por un trabajo al no tener nada con lo que dar de comer a sus tres hijos, contó muy emocionado cómo Ramón Alarcón le consiguió, junto al concejal Francisco Sánchez Ortega, también poeta, un trabajo en el Ayuntamiento de Ilche, algo que le cambió la vida. Milagros Román también cantó y recitó uno de sus poemas dedicados a Ramón Alarcón. Pablo Ruz estuvo al piano durante todo el acto en el que participaron integrantes del Grupo de Teatro de Felicidad Alarcón y el bailarín Antonio Saez y hasta dos bisnietas del poeta. Se recitaron poemas de los tres únicos libros que publicó en vida. Se proyectó además el poema musicado por el niño de Elche y se pudo escuchar la voz de Ana María Drac recitando el manantial. Felicidad Alarcón concluyó el acto recitando los poemas más destacados de su padre ante un aula cultural repleta de público que ovacionó su actuación. Y seguimos con más cultura porque eh, están de celebración en la Alcudia, ya que vuelve a ser el escenario del Festival de Teatro Clásico. Arranca el 12 de julio hasta el 22 de ese mismo mes. El yacimiento arqueológico ilicitano acogerá ocho representaciones, cuatro de teatro de la enseñanza y cuatro de compañías profesionales. La décima edición de este festival espera igualar el número de espectadores que la última edición de 2019, antes de la pandemia, cuando asistieron 2.500 personas. En estos diez años de festival, más de 12.000 personas han disfrutado de las representaciones teatrales. Y terminamos con la fiesta de la cosecha, lo hemos escuchado en la entrevista que le hemos realizado a Susi Gómez, que tendrá lugar este sábado a partir de las 11 de la mañana en el Loar del Gat. La Asociación Bolén Palmeral vuelve a este emblemático huerto de palmeras meses después de sembrarlo para recoger su cosecha de cebada. La actividad está abierta a las familias y tiene como objetivo poner de manifiesto la utilidad que tienen los huertos para los cultivos tradicionales. Para Susi Gómez es una forma de cuidar un huerto que sufre un gran abandono y para seguir reivindicando sus usos tradicionales y no el uso que el equipo de gobierno le ha asignado para que se convierta en casal fester. Pues las, todas las, las partidas de los huertos se mantienen en cultivar,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 Yo subo porque no me arreglé para la última cita y no usé su perfume ni me puse tacón será que la rutina ha sido más más fuerte se han ido la ilusión?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 A punto de llegar a las 8 de la mañana, 27 minutos. La temperatura, según la estación meteorológica de Teleel, en este miércoles 8 de junio de 2022 es de 21 grados con 9 décimas. Con Juan Agullo, nuestro punto Citroën más cercano en Avenida Libertad 60, vamos con el deporte. Don Francisco Gómez, buenos días Hola, buenos días Antonio, buenos días Ross Buenos días Bueno, tenemos por ahí medio acuerdos ya para ir firmando contratos Poco a poco, pero sí que sigue habiendo movimiento en las oficinas del Elche Bueno, el Elche lo que hizo prácticamente la semana Incluso anterior de terminar ya la temporada Fue empezar a buscar la opción de renovar jugadores importantes Omar Mascarel sobre todo es la pieza más codiciada ...porque es un jugador indispensable para, para Francisco... ...es el, el entrenador... Eh, ...la prolongación del entrenador sobre el terreno de juego... ...lo ha jugado prácticamente todo... ...ya lo hizo con Escribá ...y sobre todo con Francisco... ...y bueno, es un futbolista muy interesante... ...por el que se le han ofrecido tres eh, temporadas de contrato... ...y además eh, con una eh, ficha muy superior a lo que cobraba... ...vino, bueno, pues un poco... Eh, ...tanto el club como él estaban con la duda de cuánto firmar... ...firmaron un año, ya reconoció Bragarnik eh, ...que si hubiera podido firmarle más, le hubiera firmado más... ...pero económicamente en entonces el Elche no estaba en disposición... ...no olvidemos que es un futbolista... ...que venía ya de una gran experiencia en el fútbol internacional... ...tres años en el Salque 04... ...dos años en el Intran de Frankfurt a muy buen nive nivel en la Bundesliga... ...que es una eh, liga muy exigente... ...y ahora es donde, eh, cuando el Elche quiere echar el resto por, por Omar Mascarell... ...porque ahora tiene más eh, economía, tiene mayor tesorería... ...Mascarell eh, es muy receptivo pero también es cierto que está recibiendo ofertas de otros, de otros clubes. De todas formas, el Elche es su primera opción y yo creo que puede haber fumata blanca, no sé si en los próximos días o semanas. Eh, lo de Diego González es una cuestión también de algún pequeño fleco, porque ya el propietario dejó claro que le habían hecho una oferta de renovación y que lo normal es que continuase. Y lo de Javier Pastore, ya lo decíamos la semana pasada, hay un principio de acuerdo entre las... Dos partes, de hecho el futbolista ya está haciendo movimientos para continuar aquí un año más a nivel de casa y de, y de otras cosas. Eh, está de acuerdo en bueno, pues, eh, rebajarse la ficha. ...porque será el principal... ...cobrar por rendimiento tal vez... ...sí, eh, bueno, va a tener lógicamente... Un, ...una ficha importante... ...para eh, bueno, lo que ha sido un futbolista... ...que llegó a estar valorado... Eh, sí. ...por el portal Transfer Market... ...en 30 millones de euros... ...ahora su cotización ha bajado muchísimo... Y, ...y tiene una valoración que no llega al millón de euros... ...pero sí es cierto que el jugador... ...tras el partido reconoció... ...que el físico ya le da... ...que, que si, haciendo una buena pretemporada... Eh, está para rendir a un buen nivel y bueno, es un futbolista que tanto Francisco como Bragarnitz ya han reconocido que les interesa y tiene esa oferta de renovación y lo normal, a menos que reciba otra oferta muy superior de, de otro fútbol, es que renovase. Eh, tendríamos eh, una plantilla ya con bastantes efectivos eh, llegaría casi casi a los 20 jugadores con contrato en vigor si estas operaciones saliesen pero no olvidemos que hay jugadores que tienen contrato que van a salir Marcone por ejemplo Iván es un claro ejemplo, si no ha salido ya ...es porque el propietario quiere recuperar parte de la inversión... ...recordemos que costó 3.200.000 euros... ...y que eh, ahora mismo está tasado en 1.900.000 ...de hecho, Independiente de Avellaneda... ...del que el futbolista se ha declarado fan... ...y ha llegado a decir que estaría dispuesto a rebajarse... ...un 50% de su salario, no depende de él... ...depende del Elche, que llegue a un acuerdo... ...el acuerdo es que Independiente eh, ponga ese dinero... No de golpe, porque no está dispuesto a ponerlo, pero sí en varios años para amortizar el, el fichaje. Yo creo que lo de Iván Marcone eh, tarde o temprano se va saldrá. a hacer, saldrá. Y luego, bueno, pues están los casos de que llegue eh, una gran oferta por Lucas Boyer. El Elche si llega una oferta en torno a los 15 millones de euros, yo creo que lo va a vender. Y luego el tema Peremilla. El tema Peremilla es, es, se está enquistando. El futbolista. De momento no retrocede, el Elche no lo va a hacer. El Elche se agarra a esa cláusula en la que decía que si en su último año eh, el club permanecía en primera quedaba renovado automáticamente. El jugador a lo que se agarra es que esa cláusula eh, identifica que no, fue, que, eh, que no es la temporada 21-22 cuando se daba, sino eh, anterior. Y bueno, pues ahí tiene que ser un juez, por desgracia, si esto sigue así el que tenga que dictaminar De todas formas, aquí el que tiene las de perder es Peremilla, porque se, él y el club que lo fiche, si es que finalmente no se queda, porque se pueden arriesgar a que tengan que indemnizar al Elche o que se quede un año en blanco. Es una, una situación bastante. Y es una edad complicada. de la que tiene Peremilla que le iría muy mal. No, no, le cortaría. Un año en blanco sería. Claro, le cortaría por completo la, la carrera. Así que. Bueno, el tema Pere Amilla yo creo que es culebrón para todo el verano, sobre todo la fecha importante es el 4 de julio, si se presenta, que lo normal, si es inteligente, se presentaría, aunque con esa carta de despedida y entendiendo que él ya no tiene vinculación con el club, igual no lo hace. Pero bueno, ojalá que de aquí a esa fecha eh, las dos partes se sientan se sienten y, y puedan resolverlo. ¿Y ya sabemos el 4 de julio dónde se van a concentrar los jugadores? No es oficial, pero vamos, lo normal es que tienen siempre dos sitios: la Finca Golf en Algorfa. Y San Pedro del Pinatar, en el Pinatar Arena. Son normalmente los dos cuarteles generales que viene eh, pues utilizando el Elche. De hecho, normalmente utiliza los dos. Eh, Algorfa una semana para hacer una, un mini stas de pretemporada y luego San Pedro del Pinatar para jugar los partidos amistosos eh, contra los equipos eh, que vaya a jugar esta pretemporada, donde sobre todo el principal objetivo es el Festa del Elche, recuperarlo tras dos años sin, sin poder disputar. A primeros de agosto. Sí, lo normal es que fuese el sábado 6 de agosto, porque ya el siguiente hay liga. El 14 de agosto eh, sería ya el 13-14 de agosto, es fin de semana de liga. Madre mía. Y esta semana se cumple un año desde que Nino <coughs> realizó. Colgó las botas. ¿Sí? Sí, sí, esa sí. rueda de prensa en la que dijo que se marchaba, se marchaba la leyenda. Pero sí. él intenta eh, entrar en el Elche, ¿no? Como entrenador. Sí, bueno, esta temporada ya ha sido el segundo de René Martínez, que ayer anunció su adiós. Eh, Nino ha sido segundo y ahora mismo hay que ver si el club decide eh, darle a él el, la posibilidad de entrenar al filial mantenerlo como segundo, ayer nos decía Nino que no tenía ni idea, ¿No? que no había hablado con Bragarnitz hasta que no venga de Argentina. Pero la pregunta se, se le realizó. Sí, ¿no? sí, claro, claro. Porque ya, ya. lo normal es que si se marcha a René, eh, él pueda ser el primero. Bueno, no, el primer no, no sé si es lo normal, podría ser una de las opciones, el club depende de lo que decida, si poner un entrenador... Eh, con más tablas o jugársela con Nino. Yo creo que el paso natural sería jugársela con Nino, ¿no? Eh, lo normal, sí. Si sí, tiene sí, sí. todos los papeles en regla para estar en el banquillo claro, y en el no. equipo. Por eso digo que él está... ¿Y eh, un año con la, el filial? Claro, él ya ha estado mamando un año de, del filial, de René. Yo creo que sería lo suyo, ¿no? Pero eh, vamos a ver qué es lo que decide el club. Él está eh, con ganas, deseándolo de seguir eh, ligado al Elche Club de Fútbol y bueno, sería, yo creo que el paso natural ser ya primer espada, primer entrenador del, del filial. Okay. Otra cuestión para ir esperando. Sí, sí. Son te, tiempos de espera. Tenemos muchas, tenemos, sí. tenemos muchas. Muchas gracias, chicos. A vosotros, hasta luego. Hasta luego.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 El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonaro. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Candel.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 Nosotros lo aconsejamos y lo hacemos. Así es que con autobuses urbanos de Elche, Grupo Avanza, marchamos a la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Nos espera cada mañana Jesús Iniesta, que nos cuenta cómo está el tráfico en este momento. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Antonio. Pues a esta hora de la mañana hay un aumento del tráfico con dificultades de circulación en el puente del ferrocarril dirección Alicante, con retenciones concretamente en los accesos a la rotonda de la estación Elche Parque y en Virgen de la Cabeza. En el puente de la Generalitat, en dirección a Creviente, se ha reducido a un solo carril y se están produciendo colas. En dirección a Alicante es muy intenso, con, a, con alguna retención en la calle Eduardo Ferrandez García. Tráfico congestionado en Pedro Juan Perpiñán en ambos sentidos. Circulación lenta en Puente de Canalejas y Puente de Santa Teresa, dirección centro.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 ...y recordar que la circulación se hace más complicada... ...en las proximidades de los centros escolares... ...por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle... Eh, ...continúa cortada la calle Antonio Antón Asensio... ...y especial atención a Pedro Juan Pepiñán... ...que se ha quedado con un solo carril en cada dirección... ...por obras de carril bici... ...produciéndose retenciones continuas... ...evitar esta vía y utilizar alternativas... ...como avenida Alcalde Ramón Pastor... ...Avenida de la Libertad, rondas y circunvalaciones... ...hoy por motivos de trabajos de asfaltado... ...la calle Redoban desde la Avenida de la Libertad hacia el Ayud... ...estará cortada de 8 a 12 del mediodía... ...y por último recomendaros salir con tiempo de casa... ...ponerse el cinturón de seguridad... ...y hacer uso intermitente en todas nuestras maniobras... ...también y especialmente dentro de las rotondas...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 Hoy llevamos un poquito de retraso, así es que vamos a abrir rápido las ventanas de la información nacional. Buenos días, Ros, otra vez. Sí, pues sí, vamos con los titulares, las portadas de los principales diarios. Comenzamos con El País. En el centro, fotografía de Feijó y de Sánchez, primer cara a cara de Sánchez y Feijó solo cambia el tono. Y el gran titular que acompaña esta fotografía, Robles, pide 3.000 millones extra para reforzar la defensa. También indica en El País en la portada, PSOE, Podemos y Partido Popular apoyan tramitar la ley contra el proxenetismo. La proposición socialista logra 232 votos con 38 en contra y 69 abstenciones. ABC. En ABC, la portada, la misma, Feijóo y Sánchez, que se saludan afectuosamente, según la imagen. Feijóo ya estorba a Sánchez. El presidente eleva el tono y la agresividad en su primer cara a cara en el Senado y rechaza los ofrecimientos para hacer política de Estado. El mundo, repetimos fotografía en el Congreso... ...en el Senado concretamente... ...Sánchez rechaza la mano tendida de Feijó... ...no estorbe... ...el presidente Sánchez aprovechó... ...su primer cara a cara con el líder de la oposición... ...Alberto Núñez Feijó... ...para mostrar su desdén... ...aunque el gallego apostó por la política útil... ...y sin bronca... ...además también indica el mundo... ...que Hacienda investiga al emérito... ...por recibir cacerías como regalo... Y concluimos con La Razón. Fotografía de Núñez Feijó. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, durante su intervención en el Senado. Moncloa, es el titular, ordena ir a por Feijó para frenar la caída en Andalucía. Los 50 escaños decidirán el margen de Moreno para poder gobernar en solitario.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 Dos días después de la reunión donde se dio a conocer las soluciones propuestas por la Consejería de Educación para la comunidad educativa del Colegio Ausias que pasa por derribar este centro y ampliar el Casa Blanca, queremos saber la opinión de los padres de la comunidad más afectada por este problema. Y para ello hablamos con la presidenta de la, del AMPA, del Ausias Isabel Grande. Muy buenos días, Isabel Buenos días. Han pasado algunos días desde esa reunión, han tenido tiempo un poco de meditar sobre la solución que hay sobre la mesa. ¿Qué, qué opinión tienen? Bueno, pues la opinión es eh, la que vamos opinando la mayoría no quieren, no aceptan el derribo del colegio, pero hay que asumir que sí que es verdad que no se puede seguir en ese colegio por el riesgo de los niños pero no quieren seguir en, de esa manera que estamos en el, en el Casablanca, porque no, no nos, nos encontramos bien y la convivencia desde hace un año no ha sido buena. ¿Por qué no es buena la convivencia en el Colegio Casablanca? ¿Qué se ha hecho mal? Pues porque nos trasladan corriendo deprisa a un colegio, eh, resulta que ese colegio está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 Todos nos apoyábamos, todos nos ayudábamos. Pero ahora esa convivencia y esa que teníamos no lo tenemos. Incluso estamos teniendo enfrentamientos, que no estamos de acuerdo en cosas. Eh, nos reclaman a APA cosas que no podemos hacer porque no está en manos de nosotros el poderlo hacer. Entonces la solución que ellos nos dan es unirnos, pero va a ser muy difícil. Eh, estás diciendo que os juntaron pero no se ha trabajado en mejorar esa convivencia, en esa integración. Habéis estado durante este curso escolar, por lo que has dicho, enfrentados el AMPA o la comunidad educativa de un colegio y de otro. ¿Eso significa que no habéis compartido ni siquiera los espacios? No, el comedor nosotros no hemos tenido nunca. No hemos compartido comedor porque el comedor es, sí que es verdad, es pequeño, pero se podían haber hecho, yo qué sé, tres, tres veces el comedor, a verlo, pero no lo hemos tenido. Eh, no hemos compartido los patios ni nada, eh, salían nuestros alumnos y a lo mejor luego ya salían los otros. No se han unido en ningún momento los dos colegios, en ningún momento se han hecho amigos los niños de un colegio a otro, sino aislados totalmente para que ni se vieran para no tener problemas. Y a partir de enero por ahí sí que empezamos a compartir la, los ordenadores, porque no son nuestros, son del Casa Blanca los ordenadores. Pero nosotros sí que teníamos nuestros ordenadores en nuestro colegio. Nosotros lo tenemos todo, entonces, pero lo que no lo tenemos es en el Casa Blanca. Entonces ustedes han estado eh, durante todo este curso con sus hijos comiendo en sus pupitres en sus clases. Sí, sí, sí, sí. sí. ...pues la solución aportada mientras se tramita el nuevo colegio... ...con espacios para todos... ...es que ustedes continúen igual... Eh, esto sí, lo, van, lo van a asumir... Eh, o, ...o les dan otra opción para que puedan llevar sus hijos... ...a otros centros educativos... ...¿cómo está el asunto? ¿qué va a pasar a partir de septiembre? Pues a ver, a partir de septiembre... ...la convivencia del 2022-2023 sería la misma... ...sería el mismo trato que tenemos ahora... ...con un... abriendo un poquito más la mano... ...pero fa, habrá falta que eso se cumpla... ...porque luego... ...en la reunión se hablan muchas cosas... ...pero luego fuera de la reunión... ...no tenemos la misma convivencia... ...y no nos decimos lo mismo... ...yo por ejemplo hoy... ...he intentado acercarme... ...para confirmar una cita... ...con el Casablanca... ...para poder hablar de lo que queremos... ...pedir a Consejería de Educación... ...para ampliar el, el colegio... ...y una de las mamás ha dicho... Yo con ella no tengo nada que hablar y no tengo nada que escuchar. Y se ha ido. Entonces ahí ya empezamos mal. Yo soy, soy la presidenta del APA y tendrás que hablar conmigo. Y si te niegas a hablar conmigo, te niegas a hablar con todas las mamás. Porque las demás mamás me apoyan, me apoy, me apoyan a mí. No van a estar de acuerdo a lo que tú digas. Uf. Me van a escuchar a mí, no a ti. Eh, Isabel, ¿usted ha sido presidenta del APA durante todo este curso escolar? Sí, yo, a ver, yo en un principio me presenté como vocal, pero no sabía que mis compañeras me habían hecho presidenta porque, a ver, he estado un poco aislada por un problema mío. Ya, pero como presidenta de Lampa usted se ha reunido porque aquí mmm, la propia concejal de educación en nuestro informativo Telenin reconocía que había ha habido falta de comunicación con ustedes. ¿Es lo que sí, ha pasado? ¿Ustedes cómo se han sentido durante todo este curso? Ha habido falta de comunicación porque en ningún momento, a ver, reuniones hemos tenido. Hemos hablado cómo vivíamos, cómo estábamos en el colegio, pero las reuniones las hemos tenido entre nosotras, entre los miembros del APA. Pero a nosotros no nos ha llegado ninguna notificación ni ninguna carta de Consejería de Educación diciendo que el colegio se cerraba. O sea que ustedes esperaban que el colegio pudiese abrir incluso antes de septiembre. Sí, sí, esperábamos eso, vamos eso y si no, pues que hubieran hecho una reunión directamente a los padres y que nos hubieran informado directamente a los padres o que hubieran dado una rueda de prensa diciéndolo para que nos enteráramos todo el mundo. Pues con las pero cartas, no, claro, pero, pero no ha sido así, pues Isabel, con las cartas sobre la mesa, las que tenemos, las que os ha puesto la administración autonómica, ¿qué vais a hacer? Pues de momento, de momento, no sé si podremos llegar a un acuerdo... ...porque ya te digo, hay miembros de compañeras mías que no quieren... ...prefieren cambiar a sus hijos de, de colegio... Y, ...y yo con la actitud, yo me pongo en mi lugar... ...con la actitud que han tenido hoy los miembros de Casa Blanca conmigo... ...pues creo que, que tampoco voy a aceptar. Eso significa que los 300 alumnos de Lausia Smart... ...frente a los 100 del Casablanca. Eh, ¿van a estar, la mayoría, van a irse a otros colegios donde sí hay plazas vacantes? Pues, por lo que... Me ha, hoy, para empezar, me han pedido manifestarme. Yo les he dicho que vamos a parar unos días, primero, por mi salud, y segundo, porque vamos a ver qué es lo que pasa mañana por la tarde que me reúno con el miembro del APA y con algunos padres. Vamos a ver qué es lo que hablamos. Y, si no, pues volveremos otra vez por mis compañeras y porque me lo piden las mamás, volveremos a luchar y seguiremos mirando a ver por dónde podemos entrar. Pero yo quisiera que esto se arreglara ya bien, que pudiéramos llegar todas a hacer una convivencia buena y una familia unida y, y no tener que enfrentarnos a nadie más. Eso me gustaría realmente. Por el bien de los niños. Pues no tiene que ser difícil el arreglar lo que no se ha arreglado durante este curso, la integración, la convivencia pacífica con la comunidad del Casablanca. No tiene que ser tan difícil, Isabel. Suerte. Pues, pues no lo sé qué decirte, si no va a ser difícil, porque no hay buena convivencia. Primero, no hay educación entre los padres. Y segundo, ninguno se está dando cuenta que los perjudicados son los niños. No somos nosotros, porque nosotros nos cerran las puertas y nos venimos a nuestras casas, pero los niños se quedan ahí unas horas y salen de ahí. Por ejemplo, el mío ayer me dijo, mamá, si yo me tengo que quedar aquí, me voy. No voy a seguir estudiando. Quiero salir de ese colegio. Nunca jamás mi hijo me había pedido que lo sacara del colegio. Nunca. Pues con este testimonio terminamos. Gracias, Isabel. Gracias a vosotros. La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local. Llegamos a las 8 de la mañana y 55 minutos. Te voy a hablar hoy de Nancy Sandra Sinatra Barbato. La hija de la voz, pobre tica. Vaya. Porque... Su, su apellido, bueno, sí, le dio de marca, todo, le dio la le abundancia, pero imagínate ser la hija de la voz de Fran Sinatra. Nacía un 8 de junio de 1940, cumple hoy 82 años, Nancy Sinatra. Nancy fue mundialmente conocida tras el lanzamiento de su álbum debut, Botas, en el mm. 66. En este álbum se incorporaba el sencillo Estas botas están hechas para caminar. Una canción clásica del pop de la década de los 60 que fue compuesta expresamente para ella. Y además con mucha sutileza, ella se convirtió en el sex symbol, en la mujer empoderada, con sus botas y su minifalda, ni más ni menos. La canción supuso el mayor éxito de Nancy y ha sido versionada pues, por multitud de estrellas. Mm -hmm. Incluso Madonna contó en cierta ocasión que Nancy Sinatra fue una de las estrellas que admiró en su niñez, quizá por ese empoderamiento, y que solía bailar. Esta canción, subida a las mesas. Así es que subámonos <risa> Venga, vale. y bailemos con Nancy Sinatra... Estas botas están hechas para caminar. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin'.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 You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep samin' when you ought to be changin'. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walkin', and that's just what they'll do.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 all over you 101.4 Teleelch Radio Marca Enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas, pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Cuba híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro o mantenimiento integral. Plan Move Stress incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo, Automóviles Crespo, en Carretera Crevillente.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 Qué bien, Antonio, que hayas traído a Nancy Sinatra, porque con mm. ella nos hemos puesto las botas. Y Yo casi hemos, estoy sudando. Y hemos llegado ya a las 9 de la mañana, a la tercera y última hora del programa La Glorieta de este miércoles, 8 de junio, un día en el que se va a presentar la campaña de verano en las piscinas municipales. También es el segundo día para los alumnos que están realizando las pruebas de selectividad en el campus de Elche, así que mucha suerte. ...y ya saben que con menos nervios y más tranquilos... ...pues afrontan estos exámenes tan importantes hasta mañana... ...además ya sabemos que la reparación del puente del bimilenario... ...costará casi un millón y medio de euros... ...y que mientras se tramita la adjudicación de las obras... ...esta misma semana o la que viene de forma urgente... ...van a cerrar el puente de forma parcial... ...para su reasfaltado... ...la inestabilidad de la ladera será uno de los temas... ...que abordaremos en unos minutos en la tertulia... ...con los periodistas Gaspar Macías y Sacramento Alvear... ...y en la página de sucesos les contamos... ...que esta madrugada los bomberos han tenido que acudir... ...a rescatar a un conductor atrapado por un vehículo volcado... ...en la carretera de entrada a Valverde desde Perleta... ...parece ser que el conductor huía de la Policía Nacional... ...en el coche había dos ocupantes, uno fue encontrado herido fuera del coche, en un bancal, y el conductor, como decimos, tuvo que ser rescatado por los bomberos. Ambos fueron trasladados en ambulancia al hospital. Y lo hemos dicho, antes de final de año comenzará la reparación definitiva del puente del bimilenario con una inversión de casi un millón y medio de euros para tratar de solucionar los problemas de socavones. Esta noticia nos la cuenta nuestra compañera Marga García. Muy buenos días.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 Y ayer por la tarde en el aula cultural del antiguo ACAM, Felicidad Alarcón, volvió a recordar a su padre, el poeta y escritor Ramón Alarcón, en su 110 aniversario desde su nacimiento, en un acto de homenaje sobre su obra, pero también sobre su figura. En el acto, Juan López, quien hace 50 años ofreció uno de sus ojos por un trabajo al no tener nada con lo que dar de comer a sus tres hijos, contó muy emocionado... Como Ramón Alarcón le consiguió junto al concejal Francisco Sánchez Ortega, también poeta, un trabajo en el Ayuntamiento del Che que le cambió por completo la vida. Milagros Román además cantó y recitó uno de sus poemas dedicados al poeta y Pablo Ruz estuvo al piano durante todo el acto en el que participaron además integrantes del grupo de teatro de Felicidad Alarcón, el bailarín Antonio Sáez,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 Y terminamos con la fiesta de la cosecha que tendrá lugar este sábado a partir de las 11 de la mañana en el Loar del Gat. La Asociación Bolén Palmeral vuelve a este emblemático huerto meses después de sembrarlo a recoger la cosecha de cebada. La actividad está abierta sobre todo a las familias y tiene como objetivo poner de manifiesto la utilidad que tienen los huertos urbanos para los cultivos tradicionales.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 ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones También camiones con plataforma Alquila una furgoneta desde 32 euros al día Y un camión desde 62 euros Y también puedes alquilar medio día Celtacar te ayuda en tiempos difíciles Celtacar, con la confianza de Llorenza Automoción En Elche, Avenida de Alicante 205 Teléfono 965-102-772 Hace 25 años, el mundo era más aburrido Llegar a Internet, los avances médicos, la inteligencia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 bienvenidos a foro empresarial la información es un recurso fundamental para la gestión y también para la toma de decisiones en las organizaciones y es que muchas empresas llevan demasiado tiempo condicionadas por unos procesos deficientes de gestión de la información pues para cada problema hay una solución y en código 10 ofrecen soluciones a este problema de ello vamos a hablar con jorge rico bienvenido él es técnico comercial de código 10 hola muchas gracias Cuéntanos qué es esto de la gestión documental y, y qué ventajas tiene. Bueno, en eh, nuestra empresa Código 10 somos desarrolladores de software y actualmente tenemos dos productos. Por un lado, eh, somos desarrolladores de software ERP para empresas de distribución y por otro lado, ofrecemos a cualquier tipo de cliente la gestión documental. Uh -huh. eh, la gestión documental lo que permite a las empresas es mejorar la comunicación entre los empleados y por otro lado, eh, permite a las empresas, entre otras cosas, por ejemplo, trabajar sin papeles, eh, modernizarse de tal forma que eh, ya no tendríamos que estar a los clientes dándoles un albarán para que firmen a través de un papel, sino que el cliente nos firmaría en una tableta de firma y automáticamente ese albarán le llegaría por mail a él. Al mismo tiempo, toda esa información la guardaríamos dentro de nuestro programa. Uh -huh. Es el decirle adiós a aquello que había antes donde entrabas a un despacho y te encontrabas en unas mesas uh -huh. pilas de papeles, por otro lado archivadores que te ocupaban un montón de espacio y te hacían gastar mucho dinero en papel y luego en almacenarlo, en destruirlo posteriormente, con una gestión documental te olvidas de eso. Uh -huh. Y Jorge, en este tipo de, de digitalización de los documentos, ¿en qué tipo uh -huh. de empresa se puede aplicar? Y dime si es fácil o, o difícil su implementación. A ver, eh, este tipo de programa sirve para cualquier tipo de empresa, ¿vale? Básicamente porque, bueno, nosotros tenemos nuestra ERP, donde podemos integrar esa gestión documental sin ningún problema, pero al mismo tiempo eh, nosotros lo que hacemos es integrar la gestión documental en cualquier el programa informático que use cualquier tipo de, de empresa. Uh -huh. Es fácil de utilizar porque aparte damos formación, aparte de hacer la configuración e instalación del programa en los equipos de nuestros clientes, damos formación a los clientes para que sepan utilizarlo. Uh -huh. Muy bien. Jorge, además te quería preguntar, porque Código 10, esta empresa, está asociada a la Asociación Desayuno de Negocios. Cuéntame cómo uh -huh. van esos encuentros, ese boca a boca y recomendaciones cuando os juntáis. Bueno, yo la verdad es que llevo un mes y, sinceramente, estoy muy contento. Somos un grupo de empresarios y, bueno, lo primero que haces es dar a conocer tu producto o servicio y, al mismo tiempo, también conoces el producto y el servicio que ofrecen otros empresarios. De esta forma se genera una cadena, porque todos conocemos a alguien que necesita en algún momento dado un servicio, además de nosotros mismos. Entonces, como ya conoces a estas personas ya sabes que son, tienen bastante experiencia en sus sectores, pues eh, sabes que es fácil recomendarlos a amigos tuyos o a otros clientes o a otras personas que conozcas que, neces que necesiten el servicio que esa persona da. Uh -huh. Genial, entonces. Muy bien, Jorge, pues muchas gracias por atendernos, por acercarnos todos los servicios que hacéis desde Código 10 y por informarnos de cómo van esas rondas de desayunos de negocios. Muchas gracias no. por pasarte por Foro Empresarial. Muchas gracias a ti, Siga, por la entrevista. De acuerdo, chao Jorge. Gracias. Hasta. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Comercial Persianera: puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 Bien, pues pasan 18 minutos de las 9 de la mañana y es tiempo para abrir la tertulia que hemos anunciado desde las 7 de la mañana. Está con nosotros eh, nuestros amigos y compañeros de profesión, Sacramento Alvear. Muy buenos días, Sacramento. Hola, buenos días, Ros. Y Gaspar Maciá. Buen día, Gaspar. Hola, buenos días, buen día. Bien, pues vamos a hablar de lo que... Ha revolucionado el tráfico, sobre todo cuando empezaron las obras de construcción del carril bici en Pedro Juan Perpiñán. Supongo que la próxima semana tocará el turno las de la avenida de Alicante, porque las de, el carril de Pedro Juan Perpiñán está causando retenciones a diario. Pensamos nosotros, creemos pens que hay que pensar que es por las obras. Después supongo que vendrá la normalidad, que para eso ha habido un estudio de tráfico, ...para iniciar esos carriles bici... ...en vías tan importantes... ...como la avenida Pedro Juan Perpiñán... ...y la avenida de Alicante... ...¿vosotros confiáis... ...en que cuando terminen las obras... ...terminarán las retenciones de tráfico?... ...con esa pregunta... ...comenzamos la tertulia... ...Sacramento, venga... ...a ver, yo creo que el, el problema del tráfico... ...es un problema que tenemos en, en la ciudad permanentemente... ...y no solamente el problema del tráfico... ...sino el problema ya del aparcamiento ¿no?... ...independientemente también de que el impuesto de automóviles... Hay mucha gente que está yendo a otras poblaciones a, a, a, a ponerlo en otros pueblos porque aquí es muy caro. Con lo cual, el problema del automóvil, tenemos un problema grave. A mí me da la impresión de que ese problema no lo soluciona el carril bici, ni las bicis, ni, ni, ni los puestos de bici. No, no somos un pueblo que estemos acostumbrados a la utilización de la bicicleta. Cada vez más, es cierto, pero no para, para ocupar una parte del territorio como el que se está ocupando. Se está ocupando muchísimo. Y luego... Yo, sinceramente, paso por las zonas donde hay carril bici y, y tampoco veo, tampoco veo ciclistas. O sea, es, que es algo curioso, ¿no? No dudo de que sea una posición política de que queremos hacer esto, pero es que una posición política que vale un dineral y que nos va a costar un dineral uh -huh. y que, además, no hay una solución para el tráfico realmente uh -huh. y, y el aparcamiento... Es absolutamente complicado. Sí, pero eh. contesta la pregunta. ¿Tras las obras de los dos carriles bici, habrá retenciones en esas vías? ¿Piensas tú que habrá retenciones? Y si no hay retenciones en esas vías, pues habrá unos atascos en otras vías, porque vale. no se van a quitar los, los, los vehículos. Gaspar. Bueno, esto hemos hablado... Y ...largo y tendido. ...del tema de la movilidad y todo eso... ...está claro y todos coincidimos... ...en que hay que sacar coches de, de los núcleos... Eh, ...el problema es cómo hacerlo... ...entonces claro, la gente pues aquí en Elche... ...tenemos una costumbre muy arraigada... ...de coger el coche para ir a la esquina... ...al supermercado... ...y dar vueltas y dar vueltas... ...y luego quejarnos de que no hay aparcamiento... El tema del carril bici eh, añade más controversia a todo esto porque, eh, claro, los que no somos usuarios de la bici eh, y que en algún momento lo hemos sido, pues mmm, sabemos, eh, en fin, lo, lo, no, pues, nos hacemos cargo de lo difícil que es ir con, un, con la bici si no tienen un carril en medio de los coches, eso uh -huh. está claro. Hay que promover el uso, eh, Bici, bici Elche un ejemplo de... ...en fin, de cómo se está promoviendo el uso... ...hay mucha gente joven que, que sí uh -huh. que lleva bici... Eh, ...pues bueno, habrá que ver si son... Eh, ...pocos para las la envergaduras de las obras... ...que se están haciendo y tal... ...pero bueno, en cualquier caso... Eh, ...los carriles bici tienen otro objetivo... ...que es quitar coches de las vías de donde se ponen... ...entonces el problema es que... ...se van a otras vías... ...entonces estamos viendo por ejemplo... ...en Juan Carlos I... ...pues se ha pacificado el tráfico como se dice... Uh -huh. ...porque hay un carril menos... ...pero la calle Ángel se está... ...es eh, eh, todo lo contrario, ¿no?... ...entonces el problema es de mentalidad... ...que ya hemos comentado otras veces... ...que cuesta mucho el, el cambiarlo, ¿no?... ...entonces, eh, pero Juan Perpeñán... ...era una vía pues de, de do, dos carriles en cada sentido... ...y bueno, pues ahora hay un carril menos... ...porque están de obra, ¿no?... Sí. ...entonces pues lógicamente hay atascos... ...entonces, cuando acabe eso... ...pues yo creo que seguirá habiendo... ...los atascos que había hasta ahora... Pero vamos, el carril bici va por la mediana central, o sea que no menos un carril que van a eliminar del, puente, del, del Pont de la Generalitat, que eso sí que puede afectar eh, en horas concretas. ¿no? Yo tampoco creo que sea una situación extrema. ¿no? Pero si se ha cortado el carril. Eh, o se va a suprimir un carril en dirección hacia el centro de la ciudad es porque ha habido un estudio de tráfico y han dicho que por ahí, ahí es donde menos afección claro. habrá al tráfico. ¿Está yendo menos gente por, esa, por el PAN claro. de la Generalitat hacia el centro? Se supone que... A ver, se supone es que alguien es? habrá estudiado esto, claro. no sí, yo, sí, es que solamente faltaría ya que se esté haciendo ojo de buen cubero, ¿no? <risas> claro. el, proble el problema es, los coches que no van a circular por ahí, ¿por dónde no. van? Porque, efectivamente, usted puede decirme que hay 750 toneladas de CO2 menos en la Plaza de Vais, Vale, de acuerdo. ¿Y dónde los hemos puesto, esos 750 toneladas de CO2? Porque los coches siguen estando. Claro. El problema, ya lo, también lo hemos comentado, es que, claro, no está completada la Ronda Sur. Bueno. Que sería el eje... O sea, el, el, un desahogo, de, o sería un desahogo desvío, de, de, claro, de todo el tráfico. El desvío. En Pedro Juan Perpiñán tiene una alternativa por la venida de, del alcalde Ramón Pastor. ...por uh -huh. la zona donde está el corte inglés... ...esa avenida que bueno, en lugar de entrar por ahí... ...pues es, eh, te puedes tirar el tráfico por la parte sur... ...además y, conviene y, y, hacerlo ahora... ...claro, y, y luego ya a partir de la carretera de la Casa del León... ...ya coges la ronda sur, uh -huh. de nuevo... ...es decir, yo creo que tenemos que mentalizarnos... ...a que el coche por el centro, cuanto menos mejor... ...Elche tradicionalmente, porque estaba plagada de talleres... ...de aparador y de, y de repartidores... Eh, de, en fin, de todo tipo y furgonetas que iban y venían, eh, pues bueno, era un tráfico infernal, ¿no? Mm. Más luego lo, la hora de los colegios y, y todo eso. Entonces eso pues se ha ido eliminando, ya las industrias se han ido a los polígonos bueno, industriales, bien. en su mayor parte, aunque quedan algunos talleres, muchos talleres en, en, en la ciudad y, y eso yeah. tiene un tráfico añadido, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que el, la cuestión está... El, el fundamental aquí, yo creo que el, el, lo que más afecta ya no es si hay atascos yeah. en un momento determinado, es si van a suprimir el aparcamiento, Bueno, sí. eso, eso es otro capítulo. Claro. Eh, y, y ahora os voy a contar... Eh, no, eh, no, vosotros sois muy leales a esta casa, siempre venís cada vez que se, se os llama. Eh, no sé si ayer pudisteis escuchar la tertulia del martes supongo que no, pero la tertulia ayer estuvo Ramón Abad, y un representante del Partido Popular, y le pregunté simplemente, le dije, Ramón, dime, ¿os sentís orgullosos de los carriles bici, sí o no? Le costó horrores eh, ad admitirlo. Eh, es mi impresión. Eh, si, si vosotros no escuchasteis la tertulia, os lanzo esta pregunta. ¿Creéis vosotros que el Partido Socialista, dentro de su propio partido y dentro del grupo municipal, no ven con buenos ojos que hayan comenzado las obras en estas dos principales avenidas? Bueno, pero es que hay que hacer concesiones. Es que es una no, no. <risa> es... hay no una cooperativa no hay ahí para pa gobernar. Hay que hacer concesiones para uno y para otro. Es como decir, pues no sé, Felipe, con el tema del comercio. Es que desde que hemos cerrado el centro del tráfico, el sí. comercio ha brotado. Ha yeah. brotado, no, el comercio no. no. Claro, parece que Compromís se si haya ya, eh, pues claro. esté reivindicando que los carriles bici son de ellos. Y el PSOE dice, sí, sí, los carriles bici son de Compromís. Nosotros vamos a hacer los aparcamientos, eh, esos aparcamientos, sí, porque ellos hablan mucho de los aparcamientos de, disuasorios. disuasorios. El plan de aparcamientos disuasorios es absolutamente increíble, porque entre que vas al aparcamiento disu disuasorio y te vienes al centro a ver la Basílica, pues no sé yo qué decirte, pero muchos turistas no van a venir así, ¿eh? Seguro, porque es, es absolutamente increíble lo que hay que hacer. ¿Hay autobus, autobuses? Claro, yo, yo de todas formas <risa> también creo que, la, que el, por lo que están diciendo los turistas, eh, cuando vamos a una ciudad, eh, lo, lo que buscamos es un parking. Claro. ¿sí? ¿no? Más que dar vueltas. Entonces, aquí lo que no existe la, para la gente del Che es esa mentalidad. Pero es Gaspar, decir, es que hay, hay unos disuasorios en, en el Martínez Valero. Hay otro, o sea, está en el extranjero de no, la ciudad. No entonces, claro, los, es decir... No son Javier. de usuario ninguno, y los que hay aquí, por ejemplo, en el filete de Fora o el de aquí de, de Candalí y tal, están llenos. Está a joder, tope siempre, claro. Oh, Pero o los sea, no bueno, no también se cierran. <risas> claro, incluso el del campus de la universidad también está a tope. Y, sí, y, y, se quejan de que lo, lo ocupan gente que no son de la universidad. Pues la universidad. Ma, no, fíjate, ya vale. lo que faltaba entonces, decir, que pusieran esa, una vez. Y, y, y luego, o sea, en contraposición con eso, tenemos plazas libres en los parques del centro. Es decir, si te vas a gastar dos o tres euros para estar una hora o dos por el centro, pues parece que te sabe mal, entonces prefieres irte a tres kilómetros para ahorrarte dos o tres euros. En Alicante, cuando vas a Alicante al centro, nadie piensa en dar vueltas por allí. Vas a, a, al parking pues que hay en la zona, Alfonso el Sabio, en la montañeta, todo eso, pues ya vas directo. Porque, sí. eh, porque sabes que allí no hay tutía, no o sé sea, qué coger una plaza de hora o de la zona esa amarilla, de esa naranja, no sé qué. Entonces aquí cam debemos cambiar la mentalidad y sobre todo la mentalidad es andar lo máximo posible y coger un transporte público que con sus carencias y tal, pero está, eh, está muy bien y, y los autobuses pues te llevan y los taxis te llevan en un santiamén en un sitio a otro. Sí, eh. Entonces, era un cambio de mentalidad. Yo creo que en la gente más joven sí que existe, porque estamos viendo como, por ejemplo, los, los estudios a nivel nacional hablan de que los jóvenes cada vez se compran menos coches y menos motos. Confían más en el transporte colectivo, son más de bicicleta y tal, y esa mentalidad se va a ir asentando. Nosotros somos más de coche para todo. Entonces, pues bueno, los carriles bici van en esa línea y sobre todo si aspiramos a ser capital verde europea en el 2030, pues hay que ir adoptando ese tipo de medidas, muchas de ellas radicales, muchas de ellas costosas yeah. y muchas de ellas que cuestan, eh, cuestan entrar en la mollera de todos nosotros. ¿no? Sí. Pero bueno, mmm, vamos a ver, vamos a confiar que los técnicos municipales han hecho un buen estudio, pese, de a, lo que, pese a lo que diga la oposición. Vale. Y... Yo no tengo criterios para saber... ...si el carril mmm, que se corta en el pan de la Generalitat... ...en dirección Murcia es más importante que en dirección Alicante... ...por ejemplo, pero bueno, para eso están los técnicos... ...vamos a esperar y vamos a ver los resultados... ...si los resultados son malos, pues habrá que criticar, ¿no?... ...pero claro, no podemos estar que cualquier cosa que se haga... ...en ese sentido ya sea mala porque no hay coche... ...porque los coches se tienen que ir a otro sitio y tal... ...bueno, pero a lo mejor hay gente que desde que no se pasa por la corredora... Hay gente ¿no? que por obligación pues, pasará por la Avenida del, de la Libertad o pasará por la Ronda Sur. Entonces ya hay tráfico que se ha desviado. Habrá quien no siga intentando pasar por el, el Puente de Santa Teresa, por la calle Ángel, por Ripoll, ya, pero lo que, lo, que, lo que yo me pregunto es, ¿todas esas situaciones, todo ese planteamiento urbanístico que hay mm. por los técnicos municipales y tal, realmente quita coches de Elche? No, o los lo distribuye hacia lo, otro re, lado. ese lo, es el yo problema. Yo creo que los redistribuye. Claro, es que tú dices... Hombre, bueno eh". alguno habrá que dirá, oye, para tanto follón no cojo el coche. Ahora, bueno. si, indudablemente, si eres de, de reparto, eres de servicio, eres tal... Claro. Pues no, el problema es que, claro, hemos estado... Lo que comentábamos, los coches que iban con faena de calzado de un sitio a otro tal, a recoger de una casa, a recoger de tal, han disminuido. Pero han aumentado, por ejemplo, los de las empresas de tipo Amazon y claro, R&V reparto. y Segur y todo eso, claro, hay mucho más reparto de ese muchísimo tipo, más, con, con lo cual hay mucho más movimiento. O sea que, y eh, eso y nosotros que aumentamos hace ya unos años eh, otro puente más, el del bimilenari. que esta misma semana ya tenemos, ayer el concejal ya dio eh, ...puso sobre la mesa los problemas que tiene este puente... ...y es que las losas de transición del puente... ...están rotas por el desnivel... ...debido a un mal compactado del terreno... ...no se rellenó con material de calidad... ...y así que van a volver otra vez a compactarlo... ...y van a sustituir todas esas losas... ...que están rotas del puente... ...y todo eso nos va a costar... ...casi un millón y medio de euros... ...van a comenzar las obras... ...se quieren después de adjudicarlas... ...a finales de año o principios del que viene... ...pero lo que sí se va a hacer ya... ...de inmediato, dijo el concejal... ...mañana, pasado o el lunes... ...es... Cerrar el puente, parcialmente, suponemos, y eh, reasfaltarlo, porque quieren garantizar la seguridad vial. ¿Qué opináis vosotros sobre los socavones que están apareciendo en la ladera del río? Vamos eh, primero con el puente del Bimilinario. Pues que hay que hacer un estudio bastante amplio, bastante amplio, de mucho territorio. ¿eh? Ya se ha es hecho. Mucho, eh? No, no, pero, pero hay que ver... más de un mes. Hay que ver todo, es decir, no solamente el puente, sino los edificios que hay un poquito más abajo del puente y lo claro. más, más abajo y lo de más abajo. Es que no... O sea, va, va a suponer un, un análisis total de, de, de, de medio, medio pueblo, o sea, medio pueblo, a ver, mm. todo lo más próximo a la ladera del río, ¿no? en cualquier caso Ese puente es que está dando problemas casi desde que se creó. Pero no solo el puente, tú lo has dicho. También el colegio Mar que está cerrado y se va a derribar. También el barrio Porfirio Pascual, que hay socavones. ¿Y qué pasa con el mercado provisional que está sobre la ladera? Pues ese se quedará. Por lo visto, se bueno, queda ya para siempre, vamos. No, no, el problema es que, claro, como está diciendo Sacramento, eh, el, claro, todo eso se ha ido compactando, se ha ido rellenando con todas las partes de la, las laderas, pues porque solo hay que ver grabados de, del siglo XIX o fotos antiguas, de hecho, el primero del siglo XX, la amplitud que tiene el cauce. Claro. ¿eh? Que sí. Es mucho mayor que el que tiene ahora. Entonces, claro, pa, para ganar terreno, pues se ha ido, se ha ido poniendo, eh, rellenando las laderas y, y tal. Entonces, claro, llega un momento en que se... Esa, esa, esa, ...ese relleno pues no tiene la suficiente estabilidad... ...como para permitir edificaciones muy importantes... ...y entonces lo hemos visto ahí en la calle Monja al Safra... Uh -huh. ...como han tenido que hacer una actuación de, de, de urgencia... urgencia sí. eh, ...lo hemos visto en el Molí del Real como se está, Agrietando. Cayendo, Agrietando cómo se está también y, ...y lo vamos a ver en el Auxier Mar que hay que derribarlo... ...y ahora dicen que van a hacer Casa Blanca más grande... ...para cogerlo y tal... Entonces, claro, todas esas zonas pues, están eh, eh, en mal estado por esa situación. Eh, eh, hay que agradecerle al alcalde Vicente Quiles que se empeñara en, en revegetar toda la ladera del río y plantar, aunque eran pinos y eucaliptos que luego han, han sido ¿no? porque no era eh, vegetación o arbolado de esta zona, pero bueno, ha, ha contribuido a sujetar las raíces de todo lo que se ha plantado ahí aparte de hacer un paseo por un pulmón verde indudable de norte a sur del de de urbano del casco urbano pero ha ayudado a sujetar la, la, las laderas no porque si no estaría mucho peor no entonces pues bueno eh, son actuaciones que hay que ir haciendo y yo en fin, coincido que efectivamente es un poco temerario el hacer ahora ahí un mercado una obra de un mercado en una situación ahí uh -huh. hay, una, hay un parking hecho ...que estará... Pues, ...claro, indudablemente hoy la ingeniería moderna... ...permite cualquier cosa... Porque, ...permite hasta volarlo por encima uh, del río prácticamente... ...se va a siempre puede... apoyarlo con buenos pilones... Entre, eh, o sea, pero, ...en la tierra, en el cauce del río, pero bueno... Sí, ...pero bueno, el, el, el, el puente este... ...que fue el primer, el mayor puente col, eh, colgante... ...que se hizo en España hasta esa época y tal y cual... ...pues bueno, pues se ve que ahora con el paso del tiempo... ...pues todo ese terreno que no estaba suficientemente compactado... ...pues ha ido cediendo... ...y se han roto las pilas estas de tal... ...bueno, pues hay que sustituirlas... ...y lo importante es que no haya... ...no se haya caído de, de golpe... ...no, que sea... aún ha habido suerte... Los, a, claro, a una vida suerte ¿no? ...los socavones que se han hecho... por pues han sido una... Eh, ...como los testigos esos que se ponen... ...en las obras, en los edificios... ...han servido para dar... ...para que se diera cuenta el ayuntamiento... ...que algo no iba, no iba bien... Que nos cueste un millón y medio, pues bueno, pues que, que se le va a hacer. También el puente ese lo pagó la Generalitat y habrá que pedirle también responsabilidades. Que, aparte, que aporte algo, ¿no? O sea, ¿no? que aparte de los 40 millones de la universidad y tal, le vamos a claro. pedir también el puente. No, no, no. que vaya descontando los 43 millones. Tú de te los pidiendo? Que, me pidiendo, ya Que lo mejor vaya descontando. <risa> o a la empresa que lo construyó, pero claro, eso ya habrá prescrito. Claro, pero ya ha pasado más de 10 años. Bien, pues estamos hablando de la inestabilidad de la ladera, pero también quería hablaros porque la semana pasada vimos balance de tres años de gobierno, el PSOE hizo ese balance en su sede y dos días después lo hizo en la Biblioteca de San José el Gobierno de Coalición, PSOE y Compromis, juntitos, alcalde Esther Díez, Alejandro Soler y una portavoz también de Compromis, Marian Cano. ¿Qué os pareció la puesta en escena de la escenificación de ese balance de tres años de gobierno? y pues, Sacramento. Menos mal que aquí se ha podido hacer los dos juntos, porque lo que son el gobierno de la nación hacer eso sería absolutamente... Impensable, ¿no? Es, es impensable, no sé. Aquí por lo menos se vale. puede hacer. De todas formas, yo tengo la sensación de que este es el momento apropiado para aparecer juntos, porque dentro de un par de meses ya habrá que separarse y habrá que ir planteando cada una las cuestiones y tú eras guapo, pero ya cada vez vas siendo más feo, y en sí. fin, habrá que... Y te pedí esto y no me lo diste y nosotros queremos esto y tú nos has dicho que no. Sí. Y entonces, bueno, es un... Es un buen momento. Yo siempre he creído que la gran ventaja del de, de, de alcalde es eh, su capacidad para hablar, para gestionar con unos, con otros y tal, y bueno, pues luego tendrás más o menos éxito, pero al menos eres dialogante, te prestas a oír claro. a la gente y tal, ¿no? Y en este caso, pues el, el equipo eh, de, de gobierno, pues bueno, tampoco ha habido ninguna cosa aquí especial, nada, o sea, no ha habido ningún esperpento que hayamos tenido que asistir, ¿no? Mm -hmm. No, yo creo que el equipo, el funcionamiento ha sido muy bueno en ese sentido. En el, bueno, es que si no hubiese discrepancia en algunos puntos, claro. pues dirían es lo mismo, unos que otros. Entonces, claro, es que es difícil claro. porque para el socio minoritario y compromiso lo ha, lo ha vivido en sus carnes, eh, el, eh, y es que reunida antes, es difícil eh, sacar rédito político de una, de una gestión conjunta. No ser que te diferencies mucho, que en ese caso. Uh -huh. Eh, los carriles bici y toda la apuesta por la movilidad sostenible es, lleva la etiqueta, como estábamos comentando, de compromiso, quiero decir, eso es una de sus, de sus banderas, ¿no? Y entonces, pues ahí sí que se han distinguido y se sabe claramente por qué, eh, qué han hecho, para bien o para mal, en ese sentido. ¿no? Pero bueno, indudablemente, estamos hablando de una coalición que ha tenido un funcionamiento pues, bastante correcto en el sentido de que no ha habido, como estabas comentando Sacramento, no ha habido escándalos ni enfrentamientos muy abiertos. No, ni, ni, ni discrepancias tampoco, discrepancias, porque como pues, ha dicho, yo quiero sí. la movilidad, y el alcalde ha dicho, vale, la movilidad vale. es para ti, llévalo, sí. ya, me, ya me contarás. No, no y cuando entonces, ha todo... habido que han votado de diferente forma, pues bueno, cada uno ha defendido su punto de vista. Sí, pero y, sin llegar la sangre está. al río. Claro, claro, entonces lo único que ha sido mayor así de discrepancia ha sido lo del de famoso hotel de las del comento de la Merced, que ahí, pues bueno, pues, eh, el compromiso eh, se ha visto obligada porque, claro, está entre sus planteamientos el, el, el no ofrecer edificios públicos a la iniciativa privada porque hay que, tiene que ser todo público. Bueno, pues ahí se ha puesto y punto y el resultado pues lo veremos en un tiempo. Veremos que eso sigue igual y cayéndose a pesar de que se inviertan 300 300.000 yo, yo creo que sí. Porque iniciativa pública ahora la vista para eso pocas hay. Entonces, pues bueno, eh, pues bueno, han funcionado medianamente uh -huh. bien, entonces claro, el, el la, la puesta en escena de, de ese balance eh, en el mismo sitio donde se presentó el acuerdo de gobierno al principio de, la, de, esta, de este mandato, pues bueno, era una, forma de, de, era una forma de exteriorizar que están funcionando bien, que están funcionando en sintonía, y que, bueno, que aspiran a que el último año pues, siga la cosa igual, aunque, como dice Sacramento uh -huh. también, pues ya van a empezar, supongo... Claro, que, hay que separar, ya más, hay que sí, empezar paz, a separar. Y, no, y, claro, y, compro... parece, y parece que Alejandro Soler y Carlos González le han cogido el gusto a esto del balance y de estar juntitos, porque no solo aparecieron juntos en la rueda de prensa de la sede del partido, en la rueda de prensa del gobierno de coalición, sino que después también continuaron el viernes por la tarde en la lonja cultural de Altavix eh, presentando su proyecto, su balance de gobierno ante las asociaciones eh, de la ciudad y un reducido grupo de militantes. Yo es sí. que sí creo que entre ellos, entre ellos dos no se pueden dejar solos. <ríe> Mira, me da la sensación <risa> esa. Tío. A ver, tú solo no vas a ningún lado. O estoy yo presente o aquí no, sí. no sale nadie, ¿no? Es un poco esta... Ni siquiera guerra, ¿eh? no, no sé, supongo que será un planteamiento táctico ya de cara a, la, claro. de cara a las próximas elecciones, ¿no? Sí, era un poco eso de mi querido enemigo y mi querido adversario, sí, como sí. queramos decirlo, ¿no? Entonces, pues bueno, están ahí controlándose y bueno, y saben que en el fondo los dos son hombres de partido, los dos son un, personas con una larga trayectoria en el PSOE del Che, que no es como el de Alicante, por ejemplo, donde allí claro. los cuchillos han volado en las últimas décadas sin, sin parar, ¿no? Aquí, aquí volaban las familias, ¿no? Aquí, aquí sí, pero familia. aquí incluso si había cuchilladas que la había habido, pues se daban por los bajini y, y si había algún herido de cuchilladas, se trataba allí en el dispensario propio y tal, y no se llevaba públicamente, ¿no? Excepto en algunos casos que también han sido sonados. Pero bueno, por lo en general. Entonces, claro, son dos hombres de partido que saben que a ninguno les beneficia que haya trifulcas. Entonces, mmm, este, el alcalde pues, ya ha dicho que quiere repetir, Soler, pues, no es de su agrado, pero se lo está pensando porque sabe que se juega mucho también como secretario local y secretario provincial. Entonces, si por una decisión mal tomada se pierde la, la principal ciudad de la Comunidad Valenciana, que está en manos de los socialistas, pues, entonces, uh -huh. pues... A Sacramento eso. no se lo he preguntado. ¿Tú qué crees que va a ocurrir? Eh, Alejandro Soler tiene una decisión difícil. ¿Crees que va a cambiar al candidato? que no le va a dar la oportunidad a Carlos González a que repita por tercera vez. No, a ver, yo, como creo, alcalde, que, yo ¿eh? creo que debe plantear claramente a alguien con suficiente prestigio como para poder cambiar al alcalde y tenerlo muy pensado, tenerlo muy bien decidido y muy bien hablado con Carlos. Porque, claro, no es claro. hasta aquí has llegado a partir de ahora a tu casa al paro. Y, y no, ahora no. te o sea, pongo yo que, al candidato que, alternativo. Que, no, no, habrá que decir... Y tú no vas a ser alcalde, pero vas a estar aquí, o vas a estar allá, o vas a hacer lo otro. Ah, ah, es decir, que todo habrá que, habrá que negociarlo. Mm. Y, sobre todo, como nos dijo Zardoya en otra tertulia... Ajá, quien ajá. realmente decide no es aquí, es en Valencia. Este es el candidato. Y lo te va a decir Chimo Puch Este es el candidato que va para Elche. Que aquí nos hemos rasgado las vestiduras con el PP de, de Manolo Serrano y uno mm. y otro y tal... Y está ocurriendo lo mismo, es si decir, no ocurre lo mismo. Solo que hasta ahora lo que habían decidido los socialistas de Eche se ha llevado a cabo. Pues, pero estatutariamente, quien manda es Valencia. Chimo. Bueno, sí, pues, la, vimos esta hombre, semana, esta misma semana, vimos al alcalde irse corriendo a Madrid porque Puch daba una conferencia allí bien, ante el empresariado claro, claro, y allí estuvo. Pero está claro que, que el alcalde pues, Carlos González lo fía todo al apoyo de Puch Porque sabe que aquí pues no tiene el cariño, no recibe el cariño que debería recibir. Tampoco es a la recíproca, quiero decir, tampoco eh, Carlos le manifestó ningún cariño a, a Alejandro Soler cuando se presentó a las elecciones sí, sí, también que... eh, a, a, como secretario provincial, ¿no? Que, en fin, entonces, pues bueno, eh, ya se verá porque era un tema difícil, porque... La, entre derecha los bloques de derecha e izquierda y más ahora que es, según todos los vaticinios eh, eh, Ciudadanos pues va a desaparecer eh, prácticamente del mapa y se va a ver un, un, un bibloquismo ahí muy concreto pues claro, eh, se juegan en, en, con pocos votos se juega en la alcaldía ¿no? entonces pues bueno, va a haber una, un planteamiento muy sigiloso del tema Yo creo que, como tú dices, es, eh, son gente de partido, llevan muchísimos años en esto, eh, saben de sobra de qué va a ir y de qué puede ir con facilidad, y hasta qué pueden decir y qué no pueden decir, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que al final habrá acuerdo. Bien, eh, no, no sé si da ti más tiempo para hablar del Partido Popular, pero sí que me gustaría porque eh, Ruth presentó a Manuel Latour. Parece que él dice que no quiere ir en las listas electorales, que no quiere... Eh, hacerlo, pero sí quiere estar en el proyecto electoral del Partido Popular ayudándoles a, a, tener, a, a llevar las cuentas o su, el programa económico pues con, con las bases que, o los conocimientos que él tiene, porque en su etapa de concejal de Hacienda, según Ruth, demostró saber. A ver, no solamente en su etapa de concejal de Hacienda, es que con conocedor del Ayuntamiento de Elche es uno de los más conocedores de cómo funciona yeah. y cómo va todo. Me pa mira, me parece muy buena la posición de la Tour. No quiero que me hagas concejal, no quiero que me des título, yeah. no quiero tal, pero vamos a trabajar, vamos a trabajar en donde yo pueda ayudar. Ese planteamiento, que es muy raro de ver, por cierto, yeah. pues no me parece mal. Oye, yo ayudo uh -huh. en todo lo que haga falta, pero no me des título. Porque qué? Pero, pero sí, también pero... se le preguntó a Ruth, pero, uh, no solo de Manuel Latour, sino que también parece que está hablando con anteriores concejales del gobierno de Mercedes Alonso, que sí. podría recuperarlos. Uh -huh. Sí, lo que, la rueda de la prensa fue un poco surrealista, porque claro... Se ve que iban a presentar a alguien que era un fichaje estrella, y el propio fichaje dice: No, no, no, no, a mí no me fiches, que yo no. En, en directo, en vivo y en directo, ¿no? Entonces, no, no, no, yo no voy ahí, yo voy a estar, en todo caso, en la sombra, ¿no? Y fue un, po un poco kafkiano la situación esa, ¿no? Por, en fin. Pero bueno, eh, el problema Eso es. Eso demuestra que... que Pablo Ruz tiene, está impaciente, tiene demasiada sí. prisa. Sí, sí, Pablo Ruz qu quisiera que las elecciones fuesen ya. mañana mismo. Dentro. cosa errónea por mi parte porque por, bueno porque tampoco consideráis tienen... que las encuestas le favorecen bueno la última encuesta que además pagaron ellos no son tampoco muy no, usted, realidad, no está muy para allá no está muy le payado, le para más, favor. Su... le daba más subida a vos que al PP y, y el personaje la, la personalidad política más valorada seguía siendo claro, claro. Carlos González sí. hmm. <risa> Por eso mismo. entonces quiero decir que bueno, como ponía yo en el artículo que, de, el de domingo, que decía, pues dinero, un dinero mal, mal empleado claro, mal ¿no? sí. hacer una encuesta en la cual pues sales tú peor de lo que, de lo que estás prácticamente, entonces aunque gane un concejal pero bueno, pues, bueno la encuesta es decir, aquí en la encuesta siempre hay que tener en cuenta un poco el dicho ese popular de que ...que dicen los, los gallegos y los asturianos mucho... ...que es quien paga, al el gaitero elige la canción. Exactamente. Entonces, quiero decir que al final la encuesta... ...sí, tendrá todo y estamos viendo con el CIS... ...como se le está excusando que tiene un sesgo tal, un sesgo cual... ...porque depende de las preguntas que haga... Uh -huh. ...depende de a quién pregunta, aunque la prueba de Moscó... ...pica, sea no sé qué y tal... ...pero bueno, todos sabemos que, de qué son, cómo se hace en las encuestas. encuesta... ...entonces si uno hace una encuesta para decir que eres el más guapo del Che y sale que es el tercero, pues dirán, bueno, pues oye, bueno... Eh, no, no, pero es que antes estaba el octavo. Dice, ah, bueno, pues entonces sí que gano algo. ¿no? No, pero pero yo que, decir que, yo, yo no. que en ese sentido, fíjate, te creo que el PP está pivotando mucho sobre Pablo, Ruth, Pablo, Ruth, Pablo, Ruth, Pablo, Ruth, y lo que en va, va, Eso viene bien, porque hay un nombre que destaca, pero sí. ese nombre que destaca al final luego tiene que rodearse de un equipo claro, de gente por eso os pregunto que sea tan conocido equipo. y que pueda aportar claro. algo, porque... Eh, claro, Pablo Ruz, Pablo Russo solo, vale, muy bien. Sí, ya lo claro. conocemos todos, pero ¿con quién vas? Claro. Y ese sí, es el no, tema, eso ¿no? eso tal. Eso lo hizo Mercedes Alonso también, que hizo un, una, una candidatura, pues, de empresarios, de gente así, más o menos, de distintos sectores y tal. Y así le fue, que eh, tuvo a Cristina, ya no me acuerdo cómo Martínez. se llama, Martínez. Bueno, sí. ya, pero eso fue por, la... por en fin. Eso, porque... eso aquello fue un fallo técnico, ¿eh? Yo creo que... <risa> no, la verdad... Y también, no. por muchas veces el carácter de lo que estamos diciendo, que mientras que Carlos era una persona dialogante, que intenta apaciguar siempre ánimo y tal, por el caso de Mercedes, no. Mercedes era muy temperamental y... Sí, más visceral. Y, y más visceral. Y entonces, pues, no, no calculaba los, los efectos de muchas de sus actuaciones. De hecho, acabó eh, con tres o cuatro concejales que no con, jugaban con ella, una Gananaba. que se fue y tal. Bueno, por eso era... De tal. Entonces, ahora... ...que quiera recuperar concejales Pablo Ruda... Eh, ...porque conozcan el, la gestión municipal y tal... ...pues bien, bien está... ...porque aporta así experiencia... ...ahora, también tampoco puede anclarse mucho al pasado... ...porque entonces, dirá, una persona joven... ...una persona que quiere renovar y tal... ...y, y se ancla mucho a uh, gente del pasado... ...pues tampoco es... ...de todas formas, nos falta un año... Hmm. ...y hay que ver cómo evoluciona todo... ...mientras que en un momento determinado... ...por ejemplo, Mercedes... ...le vino muy bien el empuje y las ganas que había de cambio de gobierno... ...de Zapatero y, y Rajoy que vino y le hizo campaña y todo eso... ...ahora pues las cosas no están claras porque el efecto Feijóo... ...yo creo que se está deshinchando ya a marchas forzadas... ...porque eh, en las cosas que se esperaban, algún cambio significativo... ...vemos que se mantiene la misma política de, de, de, de, de Casado... Y ha perdido el empuje que tenía casado, ¿no? Porque para casado mucha gente le gustaba mucho militante y bondante del PP porque era más agresivo, era, todos los días era tal, ¡ah! a ver qué insultos nuevos se inventaba y sacaba y no sé bueno, qué. Bueno, repartían unos pero y otros, ¿eh? O sea, no vamos, aquí cada no, quien más, no, quien menos decía no, lo suyo, ¿eh? No, pero yo me, no estoy analizando ahora la otra parte, estoy analizando la parte del PP. Vale, vale. El cambio de líder, no digo que los otros no lanzasen lo suyo. No, el hijo dice que él de eso de insultar, que no va a insultar a nadie. No, claro, pero ya, bueno, ya lo, lo, lo, Dos, Lo, no Pero hay votantes de PP que <risa> quieren que insulte. No, que quiere que sea más beligerante, <risa> más que no esté como los gallegos que acaba de, de hacer una declaración y no sabe si ha, si ha, ha sido a favor o en contra. ¿no? Yeah. Entonces, eh, eh, tal. Entonces, quiero decir, eh, recapitulando, vale. que las, las, las circunstancias nacionales van a influir. Vamos a ver cómo sigue desarrollándose la crisis, esta, la guerra, tal y cual. Entonces, eso puede ayudarle a Pablo Ruz o no. De lo que quería. Si de aquí a un año el gobierno ya de coalición está ya súper desgastado, Pedro Sánchez ya no da más de sí, por mucho que salga ahí con sus mejores uh -huh. ademanes, pero al final eh, tendrá ayuda de eso. Pues como falta un año, a nosotros nos queda 10 minutos para terminar. <coughs> Tenemos que poner el punto final a la tertulia. Quería también terminar hablando de las fiestas, porque tuvimos la elección de las reinas y damas de las fiestas. Yo sé que Sacramento es muy festero, está muy vinculado a las entidades festeras. ¿Qué os ha parecido la elección? Brillante la gala. Eh, pues y no, no, y no... la anécdota, la anécdota, las tres reinas y damas de, de las fiestas de este año mayores son del Camp Delch de bueno. las comisiones de fiestas del Camp de Elche. Eso también es una, una polémica ya histórica sí. también entre los que salen del campo y los que salen de la ciudad. En cualquier caso, pues yo pienso lo de siempre. Si les elige un jurado, será por algo. ¿Serán no. más del pueblo o serán más de aquí? Pero bueno, será porque han visto a las chiquitas me unas mejores, otras, mm -hmm. no sé, más, eh, más abiertas no, o menos abiertas o tal, ¿no? Sí. No le puedes pedir muchas cosas más a las chicas que se presentan, porque entre otras cosas están en la edad de estudiar o, en fin, no mm -hmm. sé, es un poco... Lo que sí que creo es que habría que buscar un, un planteamiento nuevo para las fiestas de él. O sea, habría que darle una vuelta. Vale, a las pues fiestas eh, de él. Sí. lo anotamos y, no, y hablamos de la vuelta que podríamos darle. Sí. Nada, y yo, a mí me parece perfecto que salgan el candel por como de los barrios además aquí en honor a Romari que fue reina de, <risa> reina de perleta, de perleta y, dama, y dama y dama de, de honor Ilche. de las fiestas pues bueno, el campo tiene eh, mujeres muy representativas de lo que son las fiestas las tradiciones y licitanas o sea, Bueno, pues para música. que tome nota el equipo de gobierno, <risa> que el Camden <risa> también tiene una mayor representatividad y deben eh, cuidarlos <risa> mejor, ¿no? a los vecinos rurales, sí, deben que viven, invertir que viven deben... más de 40.000 personas Efectivamente. Pedanía, ¿eh? Porque y, eso también les puede pasar y, factura y al Y además hay una cosa que es fundamental: y es que las pedanías tienen su propia economía. Cada uno de ellos tiene su propia economía. Sí. Y luego tienen sus propios santos y sus propias vírgenes su para propia, celebrarlo. Y su propia fiesta, su que su propia son fiesta. muy eso importantes. Que ¿no? Eso es muy importante. Vale. O sea, que no es lo mismo estar pendiente de qué te va a dar el ayuntamiento que decir, no, no, yo aquí con la revistica paso a decir, che, dona a mi 20 euricos para la fiesta. Es bueno, distinto, ¿eh? Pues nada, acabamos aquí haciendo eh, honor al Candelch, a sus pedanías, tradiciones, culturas y fiestas. Bueno, y a, la, y a las reinas y damas de las sí, fiestas también, pues, ¿no? Pues, ¿eh? bueno, con, y un fructífero reinado. Exactamente. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán.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 Minuto 85 de partido. Abre juego a la banda. Atención que la intercepta en el medio del campo. Avanza ante la mirada del marcador. Lo va a driblar. Dribla uno. Dribla dos. Intenta pararlo, No puede. Es increíble. Increíble. Sigue ¡Sí, son dos para.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 Dos minutos eh, quedan para llegar a las 10 en punto de la mañana para que nuestra compañera Marga García venga con más noticias. La Glorita se despide de todos ustedes. Mañana volvemos con más información a las 7. Les esperamos. Somos el despertador de las noticias locales. Ahora les dejamos con esta canción de los Pet Shop Boys. Hasta mañana jueves.